...las 12, las 11 en Canarias. Última hora en Herrera en Cope. Estar informado. 72 horas después de la mayor crisis diplomática y humanitaria entre España y Marruecos, las autoridades de Rabat han cerrado los accesos fronterizos para interrumpir el éxodo migratorio. Un cierre de la frontera que ya se nota e s t ahora en Ceuta, en la playa del Tarajal.

Todavía se siguen produciendo algunos intentos de inmigrantes que quieren colarse en España, aunque nada que ver con lo que hemos visto durante el lunes y el martes. Ya están, por cierto, en Ceuta.

Los 200 policías y guardias civiles de refuerzo que se ha enviado desde interior Juan Baño. Efectivamente, y todo esto con una calma tensa a estas horas en lo que se respira un lado y otro de la frontera. Policía marroquí y fuerzas auxiliares, una especie de municipales de las playas, mantienen cerrada la frontera en el lado marroquí. Un joven de 28 años comentaba hace unos minutos a la entrada de Castillejos que regresaba a casa después de tres días porque estaba tirado en la calle y no tenía para comer. Regresaba como tantos otros en las últimas horas. Otros cientos siguen manteniendo la presión a las puertas mismas de Ceuta, incluso.

Algunas decenas de subsaharianos con la oposición de los agentes marroquíes. Ahora sí, a este lado, Francisco Javier Bravo es policía en Ceuta del Sindicato Unificado. Muchos de ellos también hay que significar que por propia voluntad están volviendo a Marruecos al a s v e c e s que no se han cumplido sus expectativas. Otros pues, están deambulando por la ciudad de un sitio a otro sin saber dónde ir, con las pocas pertenencias que llevan, algunos con bolsa, otros prácticamente con, con lo opuesto.

En las naves del t a l a j a l se a c i n a n cientos de menores pendientes de la cuarentena y de que se compruebe su edad con pruebas osométricas. No pueden ser devueltos. Más de 1.500 de s Bordan a Ceuta. Se estudia una respuesta desde Madrid con el apoyo del resto de comunidades. Según el gobierno, ahora mismo 4.800 inmigrantes han sido ya devueltos a Marruecos. Hablan de que han entrado 8.000. La duda es qué va a pasar con esos 1.500 menores que han entrado en la ciudad.

Y que la ley no contempla su devolución, mientras muchos jóvenes quieren ahora regresar de forma voluntaria porque apenas tienen d o n d e comer、eh, ni dormir en Ceuta, como contaba Juan Baño. Allí sigue el despliegue de COPE hoy la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, informando sobre el terreno desde la ciudad autónoma. Y acabamos de conocer que la Fiscalía de Baleares vuelve a oponerse al toque de queda.

Y las limitaciones a reuniones sociales en espacios privados. Mallorca, Cristina Requena. Las medidas aprobadas el pasado lunes por el Consejo de Gobierno de Baleares están pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para su autorización. Pero el fiscal superior de las islas, b a r t o m e u Barceló, insiste en que estas restricciones vulneran derechos fundamentales. Pues nos hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer en defensa de los derechos de los ciudadanos y después les toca a los tribunales de justicia decidir. Es su responsabilidad y no d a nuestra. El fiscal recuerda que en esta ocasión sí que habrá.

Recurso de casación. Antes no se pudo recurrir ante el Supremo porque el decreto que habilitaba esta vía no había entrado en vigor cuando se aprobaron las medidas. Y las bombas han vuelto a caer esta noche en Gaza y el sur de Israel, a pesar de que medios israelíes aseguran que jamás y Netanyahu habrían aceptado un alto el fuego que entraría en vigor mañana. Los ataques dejan por el momento 215 palestinos muertos y 12 israelíes. Más de 60 de ellos son niños. Con la fuerza de ABC. Cope, estar informado.

Joan Laporta anuncia cambios en el Barça y Karim b e n z e m a Regresa a la selección francesa Carlos Ganga. El domingo acaba la liga, pero en este momento se habla más de futuros que de lo que hay todavía en juego. El Atlético, el líder, por cierto, entrena hasta ahora preparando su visita al Valladolid. Esperando un pinchazo rojiblanco, estará el Real Madrid, que trabaja a partir de las doce y media con la novedad esperada de Sergio Ramos.

En el Real Madrid es noticia Karim b e n z e m a que ha vuelto a la selección francesa seis años después, y esta es la voz de su seleccionador de Shams. Yo jamás he dicho que Karim b e n z e m a no fuera seleccionable, siempre lo ha sido. Quizá me preguntéis por qué ahora sí y antes no. Yo no soy mago y él tampoco.

Ha pasado así, ha pasado hoy. Hemos hablado y lo siento, pero no puedo desvelar el contenido de esa conversación. Mi decisión la he tomado por un motivo: el bien de la selección francesa. En el Barça, Joan Laporta asegura que hay un fin de ciclo y que a partir del lunes van a tomar decisiones. Veremos qué ocurre, por ejemplo, con Cuman y con Leo Messi. Además, hoy sigue la jornada en segunda con otros cuatro partidos. Anoche ascendió a primera división el Mallorca.

Y en Fórmula 1 McLaren ha anunciado la renovación de Landon o r r i s Gracias, ganga. Seguimos en Herrera en Cope. Son las 1 1 y 5, 11 y 5 en Canarias. Van pasando las horas, pero seguimos mirando de reojo, bueno, mejor dicho, directamente a Ceuta. Te estamos contando.

A estas horas, que la policía marroquí ha cerrado el paso fronterizo de Tarajal. Eso complica el éxodo migratorio que, en solo dos días, ha permitido que entraran a Ceuta 8.000 inmigrantes o bastantes más. Los centenares de personas que se concentraban frente al Tarajal para pasar la frontera están emprendiendo ahora ya el camino inverso, hacia el sur. Antonio Erraiz, buenas tardes. De lo que se ha vivido en los últimos días en el Tarajal, nos quedan, sin duda alguna, imágenes, algunas terribles en la memoria.

De ese goteo incesante, cruzando el espigón del Tarajal, sobre todo. Y luego hay otras, como la que nos ha contado Juan Francisco. Juan Francisco es el guardia civil que rescató a un bebé que estaba en el agua y a punto de, de morir ahogado. Él y sus compañeros se lanzaron al mar para tratar de rescatar a las decenas de n i ñ o s que, junto a sus padres, trataban de llegar a Ceuta.

Con los niños y con los bebés prácticamente no les dejamos ni reaccionar. Directamente nos vamos y, y los cogemos como podemos. Y, y si son niños pequeños, pues ahí como el bebé, lo primero es sacarlo completamente del agua. yo La única intención era que no tocase más el agua, llevarlo en suspensión para que para que no siguiera en contacto y salir lo antes posible. Y ya l e digo, perdimos a una persona. Terrible.、Esta、otra imagen es la de una joven voluntaria de, de Cruz Roja, con su chaleco rojo, abrazando a un, a un inmigrante.

Que lloraba desconsoladamente en la arena de la playa del Tarajal. Y ahora te voy a hablar de b a d r í a De ella no hay imágenes, pero te voy a contar lo que hizo desde el lunes. b a d r í a vive en el barrio del Príncipe, en Ceuta. De camino a su casa, al salir del trabajo, bueno, ya se acercó para saber lo que estaba pasando. Lo、eh, vio le sobrecogió. No se lo pensó y se puso a ayudar inmediatamente. Llevó bocadillos a los inmigrantes, pidió a sus amigos ropa.

Para los que llegaban a la orilla semidesnudo, s recibió la ayuda de amigos, de familiares. Todos a los que acudió Badría le ayudaron, entre ellos su padre, pero en vez de ayudar en la playa, ayudó en el hospital. Estaba allí por problemas de salud, no podía hacer mucho, pero un gesto fue suficiente. Les prestó su teléfono para que llamaran a sus familias y les dijeran que seguían vivos. Que no es poco, ¿eh? Badría,、eh, ¿qué viste el lunes?

Para cambiar tus planes inmediatamente y ayudar a esas personas que encontraste por el camino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo que vi fue una cantidad de personas ...bueno, descontroladas.、Eh, iban descalzos, iban con la ropa mojada, iban pidiendo、mmm, abrigos, algo con lo que arroparse porque estaban temblando.、Eh, la ayuda era, claro, era... no era suficiente.

Porque no estamos preparados para, para una entrada así de, de migrantes, la verdad. Y, y era todo muy triste, era muy triste, la verdad. Hemos hablado de lo que viste tú, de cómo les ayudasteis. Y Badría, hemos hablado también de, de tu padre que estaba en el hospital y que, bueno, él, él utilizó su teléfono móvil para colaborar con estas personas que llegaban y ponerles en contacto con sus familias, ¿no?

Sí, claro, ellos al no tener, porque muchos han perdido los teléfonos.、Eh, algunos de,、eh, que han llegado a la barriada nos han dado los teléfonos para meterlos en arroz porque, se han, claro, se les han estropeado al entrar al agua.、Eh, otros cargarlo. s Y claro, mi padre estando en el hospital, pues se encontró con muchos migrantes que estaban ahí en una observación como él y que iban pidiendo a las la personas que, que por favor que le s dejasen para llamar, para avisar a sus familiares de que estaban bien, de que estaban vivos, porque.

Desde el otro lado, pues claro, la preocupación es esa, de que no hayan logrado cruzar. Hay muchas madres que siguen sin encontrar a sus hijos y, y así están. Y claro, mi padre me comentó esto cuando, cuando salió: que, que si llamaban o lo que sea, que, que era por,、eh, por estas personas. Que, pero vamos, que sí consiguieron dar con ellas.

Eh, claro, llamaban para decir que estaban vivos, pero ¿cómo llamaban? ¿Angustiados o contentos? Porque, claro, hay de todo. En el momento en el que se han dado cuenta de que tenían que volver a t r a e z a Marruecos, ¿ha habido más que un drama? Sí, la verdad es que sí.、Eh, lamentablemente ha, ha habido fallecidos. Y, y la llamada era, en muchas ocasiones,、eh, era directa. La persona lograba contactar con el familiar. Y en otras, a lo mejor quizás no la cogían en el momento, pero llamaban más tarde a mi padre. Y mi padre les comentó que era porque un chico.

Eh, llamado X que quería contactar y se, y se ponían muy contentos los familiares.、Ah, sí, sí, e s verdad que han cruzado, tal. ¿Eran familiares que estaban bien en la península o en Marruecos? No todos eran, ¿sabes? Tenían familias también en, en la península, sí. creo. Sí. O en extranjero, no recuerdo bien lo que me comentó mi padre. La, la situación s e r í a ahora mismo más tranquila después de e q u lo que venimos contando. A primera hora ya Marruecos ha restablecido esos controles.

Ha reforzado la seguridad de la frontera.、Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo? Si tú、mm, miras a la calle o si has salido esta mañana, ¿qué, ¿qué es lo que has visto? A ver, la calle está mucho más tranquila de lo que llevamos viendo estos últimos días. Y, y sí que es cierto que, claro, como vivo en u n a zona c o n l i n d a n t o de la frontera, sí que se escucha mucho jaleo,、eh, mucho grito, mucho. La verdad es que se te sobreencoge el corazón porque es, es muy angustioso estar, ¿sabes? En,

Escuchando tanto, no sé, sufrimiento y, y desesperación, porque la situación que viven en Marruecos es muy lamentable. He conocido mucha gente estos días y me cuentan cada historia que la verdad que.、Um, a ver, que los de Ceuta estamos también un poco con miedo, ¿no? Por, lo, por el COVID, por, porque son, han entrado miles y miles de personas.、Mm. Pero si te pones a pensar, y más en los chicos, porque hay muchos niños pequeños por las calles solos o.

Hemos acompañado a otros chicos más jóvenes, pero la verdad es que se te, te, te encoge el alma. Desde luego, a ti se te ha encogido el alma, y, y gracias a sí, eso,、bueno. has ayudado a mucha gente, ¿eh? m a d r i í Y tú y tu bueno, familia. Ojalá, ojalá pudiese ayud, ayudar más gente, porque cada vez que hemos salido y、mm. hemos repartido, pues es insuficiente、mm. siempre. Como son tantísimos, pero bueno, bueno, estamos ahí intentando recaudar ropa y también haciendo compras y eso, y gracias, amigas, a.

Amigos,、mm. a mi familia y eso, pues, pues está consiguiendo algo, algo al menos. Pues, y sobre todo、eso. la labor de otras ONGs, s a b e s、sí. La que mayor está actuando aquí es Cruz Roja, lo que más、sí. está haciendo. Y, y, y, y también muchísimas pers personas que están también haciendo、mm. bocadillas en sus casas, repartiendo, o negocios incluso que he visto que、eh, abren solo para darles desayunos o darles、mm. otra h a i e n d a darles alimentos, eso también lo he visto.

Pues, Vadría,、eh, que te iba a decir que, que gracias por, ese, por ser así, porque por gente como tú que echa un cable、eh, se solucionan a veces esas pequeñas, grandes cosas que es la vida de un ser humano que se olvidan en los grandes despachos y en los grandes lugares donde manejan la macropolítica. Vadría,、eh, que un beso a toda tu familia y a ti misma. Y, y mira.、Eh,

Hoy vamos a seguir muy cerquita de lo que os pase ahí en Ceuta, porque vamos a tener un despliegue de, de COPE、eh, en esta localidad. Hoy la tarde, c o n p i l a r Cisneros y Fernando Diaro te informarán sobre el terreno desde la ciudad autónoma española, desde Ceuta. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y es que, pues es lo que hay, ¿eh?

Es lo que hay. Y no podemos olvidarnos que, como decía Fernando g e v a r a esta mañana, ahora quedan todos esos chavales y esos jóvenes y esas gentes por las calles de Ceuta, que en sí misma ya es pequeñita, tampoco es que sea muy grande. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa,、eh, para despejar un poco la mente y para llenarnos de esperanza. Quiero que conozcas a Carmen Hinojosa. Tiene 69 años. Carmen está nominada a uno de los premios más prestigiosos del mundo en términos de innovación, ojo,、eh, que organiza la Oficina Europea de Patentes. Porque ha conseguido algo alucinante.

Ha inventado una alternativa sostenible al cuero. Para bolsos, carteras, chaquetas o cinturones. Imagínatelo. No nos hemos equivocado. Suena música irlandesa porque Carmen, con 19 años, a comienzos de los 70, cambió su pequeño pueblo de Salas en Asturias por una nueva vida en Irlanda. Cuando llegó allí a la isla, limpiaba hospitales, cuidaba a niños por la mañana.

Iba a la escuela. Bueno, y más cosas, Carlos Gutiérrez, porque tiene un currículum tremendo. Sí, trabajaba en un restaurante, estudiaba por la noche, y a l l í es donde fundó con su pareja y apenas 30 libras su primera empresa de artículos de cuero, con la que llegaron a vender a las mejores marcas de lujo de todo el mundo. Era lo que podemos decir, una emprendedora de moda en el segmento del lujo. Pero pasó algo ¿Sí? que la cambió por completo.

El choque llegó, John, en el año 93, cuando visitó algunos talleres donde se curten pieles. Vio que eran un auténtico desastre ecológico y social. Y así nació la idea que hoy la lleva a estar nominada al premio más prestigioso de innovación. Una alternativa al cuero fabricada con hojas de piña. Carmen Hinojosa, 25 años trabajando en esta idea. ¿Cómo es exactamente? Resúmelo. Un abrazo. Te lo Hola, doy por adelantado. Un a a a todos. <ríe> y agradecido.、Eh, ¿Te oís? Sí, sí.、Eh, ah, bien.

Eh, mira, primeramente, gracias y soy hijosa, no soy i n o j o s a A ver.、Eh, a ver. Es, eh, este es mi apellido.、Eh, dime. dime. bueno, pues entonces、eh, os tengo que decir que, que sí, que la vida te lleva por muchos caminos. Sí.、Eh,

Y cuando yo llegué a las Filipinas para ayudar a desarrollar mejores productos en cuero,、eh, esto hace 20 años, me di cuenta de que el cuero que encontré en aquellos tiempos、eh, no, era, no era sostenible de nada、eh, y para el medio ambiente y para, ni para el medio ambiente ni para las personas. Entonces decidí buscar una alternativa al cuero, así de simple.

Obviamente, yo no tenía ninguna solución en aquel momento. Después de trabajar 15 años con cuero,、eh, era, mi, era mi mundo, ¿no?、Eh, pero poco a poco, si tienes una idea de decir voy a buscar una alternativa, porque se necesita una alternativa, y estando en el país apropiado que tenía tanta cantidad de fibras naturales y tantas.

Buena mano de obra también para hacer alternativas. Entonces, poco a poco, trabajando con、eh, tejedoras, trabajando con investigadores en el Centro de Diseño de las Filipinas,、eh, me di cuenta de que esta fibra, que es, como has dicho, la, la fibra de la hoja de la piña, que es el desecho, normalmente se deja pudrir.、Mm.

No son las hojitas pequeñitas en la piña, son las grandes hojas. Tienen un metro veinte, un metro cuarenta de largo. Estas fibras tenían unas características、eh, de, de fuerza, de flexibilidad, pero también muy finas. Y yo podría hacer quizás un producto parecido a lo que es nuestra piel y lo que es el cuero, ¿no? Una mezcla de fibras y después poner algo por encima、eh, y, y darle una finición para hacerle fuerte.

Para hacerlo fuerte. Entonces, esto fue el principio de Piñatez, el producto、uh -huh. que hoy sí está、eh, galardonado como finalista en、eh, la、uh -huh. b、bueno, u European n o e Inventor Award, que pasa ahora cerca.、Uh -huh. eh, pues, ¿Esto pues fue a... c ó m o fue? Sí, no, te, te iba a decir que este era una especie de aperitivo que queríamos hacer, porque queríamos charlar contigo ahora que estás ya en la final, que eres finalista.

Eh, no lo voy a decir tan bien como tú en el Royal College of Around Design de Londres, porque lo dices muy bien, se nota que llevas muchos años en Irlanda.、Eh, pero, pero Carmen y Josa, que, que es una auténtica gozada y un orgullo poder charlar con gente que, que además dice: me da igual tener X años, que yo voy a seguir peleando por mi idea y por mi sueño. Por eso, cuando ganes, que sé que vas a ganarte, vamos a llamar, ¿de acuerdo?

Yuhu, ok, perfecto. <ríe> un abrazo. <ríe> Muchísimas gracias. Tengo un abrazo a todos. A tí, bye bye. Herrera en Cope. Estar informado.

Porque para nosotros el fútbol es también una pasión. Vámonos de viaje por España buscando las novedades. ¡Vámonos de Madrid! ¡La Liga Hora Clásica! ¡Liga d e Atlético de Madrid! ¡Que puede valer una Liga! No vas a encontrar mejor sitio para vivir el final de Liga que en tiempo de juego. A la Liga le quedan 90 minutos hoy. Este sábado, Real Madrid Villarreal.

Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91 5 5 5 5 5 5 5 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Picasso dijo: Que las musas te pillen trabajando. b a l d u e r o una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a b a l d u e r o y nos pillaron trabajando.

Cope Andalucía. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto está pasando ahora mismo en Madrid. La Reputación Provincial y el Turismo Costa del Sol. El turismo es un sector estratégico y ese es nuestro objetivo. El, el objetivo del gobierno andaluz en este momento es que el gobierno de España reconozca al sector turístico como un sector estratégico y que creemos un marco jurídico, también fiscal.

Y de ayudas Bueno, en fin, en fin, en fin, las、ayudas. cosas de la política, pero las cosas sobre todo de un sector no solo estratégico, como estamos escuchando en palabras del vicepresidente encargado de turismo en la Junta de Andalucía, sino absolutamente vital, absolutamente vital para la recuperación, absolutamente vital para la reconstrucción de una Andalucía post pandemia COVID-19, que todavía no se ha terminado, pero que ya ha arrancado motores.

Como bien hemos estado comprobando con algunos sectores que lo han pasado realmente mal y que hoy se ponen de largo en esta Feria Internacional del Turismo de Madrid, la más importante de todas las ediciones que se han celebrado. Enseguida nos vamos a Almería, enseguida nos vamos a Granada. Tenemos muchos motivos para contarte asuntos curiosos, como ¿de dónde era Walt Disney?

¿De dónde era Cristóbal Colón? Son algunos de los asuntos que nos van a ocupar hoy. Yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en Copia Andalucía. Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 180 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora patrocina la información del tiempo. Antes nos iremos al campo de Gibraltar que tenemos que resolver una historia que aquí ya te hemos contado algún capítulo.

Y que tiene un final absolutamente extraordinario. Día para hoy, pues fantástico, cielos poco nublados, prácticamente despejados, algún intervalo de、eh, nubes medias y altas, y una máxima que sube incluso hasta los 36 grados que va a marcar la provincia de Córdoba. Son las 12 y 22, enseguida nos vamos al campo de Gibraltar. r v a l El Rocío en Cope Andalucía. Un Rocío de recuerdos con Roseli Mac.

Sexto Festival Flamenco, Ciudad de Huelva. Del 1 al 6 de junio tienes una cita en la cuna del Fandango. Dorantes, Carmen Linares, José Valencia, Jeromo Segura, Juan Carlos Romero, La Fabi, Lole Montoya, El Pecas, Jesús Carmona. Huelva vive y siente en Flamenco. Te esperamos del 1 al 6 de junio, Ayuntamiento de Huelva.

Herrera en Cope. Cope Andalucía. Estar informado. Enseguida, en unos minutos volvemos a Fiture, n s e g u i d a hablamos de muchos asuntos en Almería, en Granada. Pero antes quiero que conozcas el desenlace de una historia de la que ya te hemos contado algún capítulo aquí en Cope Andalucía. Con dulces guijo, un acierto fijo. Te hemos hablado alguna vez de cómo preparaban los alumnos y los profesores de Asansul, de la Asociación Asansul, las oposiciones en menos de un año.

En menos de un año las han preparado, en menos de un año las han aprobado y hace unos días le han comunicado a ocho chicos del campo de Gibraltar que habían obtenido su plaza de auxiliar administrativo en el sistema andaluz de salud. Estos ocho chicos han hecho mucho más pequeñas las barreras de las necesidades sociales y educativas.

Y van a hacer dentro de poco, antes de que termine el año, más grande el sistema sanitario andaluz. Una historia que nos cuenta desde el campo de g i r r a l t a r Ana Molina.

Hoy es un día importante para Iván. Es un linense con Asperger. Ha visto cumplido su sueño y a primeras horas de la mañana ya ha firmado su contrato para trabajar como auxiliar administrativo en el SAS. Su madre, Paquilinares, se deshace en felicidad. Pues como que el CB e l l a coloca su sitio en este mundo tan peculiar y como que dice, ya e n c o n t r é mi sitio. Y el director que está con nosotros, bienvenido a la gran familia del SAS. Esto aquí te vamos a proteger. te vamos a... Y yo decía, madre mía, ¿cómo lo conseguió esto?

¿Qué que hacía con él? Pues está estupendísimo. Iván sacó la oposición junto a otros siete compañeros gracias al grupo Asansul. El camino ha sido duro, pero ha merecido la pena. Qué maravilla. Enhorabuena, enhorabuena a Iván, enhorabuena a sus siete compañeros. Ya decimos que son unos seis meses hasta que se adjudica definitivamente la plaza, unos seis meses de máximo. A lo mejor antes ya conocen su destino definitivo. Enhorabuena a todos estos chicos y enhorabuena a los profesores.

Que han tenido un trabajo muy duro con este gran resultado. Son las 12 y 25. Enseguida nos situamos en Almería y en Granada. ¿Eres consumidor de aguacate? Siegfriedo Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Siegfriedo Fruit, aguacate de marca. Sano, natural, riquísimo. o m、mm. m

Guadalimón, el aceite de oliva pico limón de la Sierra Morena de Sevilla. Y Sierra de Guadalcanal en sus versiones básico, ecológico bio y premium, el sumum de la calidad. Pídelo en el 954-88-611 o en la web sierradeguadalcanal.com.

En CESBEN, Compañía Española de Ventanas, te regalamos las mosquiteras de tus nuevas ventanas para que este verano no tengas que preocuparte de los mosquitos. Aíslate del calor, del ruido y de los molestos mosquitos con Ventanas CESBEN. Visita c e s b e n p v c e s o llama al 900-877-855 y solicita tus ventanas con mosquiteras hasta el 30 de junio.

Se acaba de crear en Almería una asociación que reivindica la teoría de que Walt Disney nació en Mojácar, en un lugar espectacular de Andalucía, de la provincia de Almería. Bueno, se acaba de crear esta asociación para certificar que esto es así, porque sabes que lo del turismo tiene muchas vertientes. Una de ellas es esto: de que nuestro.

Ídolo o la persona que nos gusta por lo que sea, como Walt Disney, por tantos motivos, haya nacido en un sitio o se haya tomado no sé qué en no sé cuál restaurante. En fin, vámonos a Almería porque la historia nos la cuenta Verónica Ruiz. Hola, Vero. Hola, Dani. Aún no se ha podido demostrar, pero en Mojácar están convencidos de que Walt Disney salió del pueblo para llevar la fantasía a millones de niños de todo el mundo. Mira,

El rumor parte a raíz de la visita a Mojácar en 1940 de tres hombres ataviados con llamativos trajes grises que decían ser representantes de Walt Disney Studios. Y buscaban atención. El certificado de nacimiento de José Guirao aseguraban que José y Walt eran la misma persona. Averiguaron que era hijo de una lavandera de Mojácar que había emigrado a Chicago. Allí había dejado al niño a cargo de los vecinos Elías y Flora Disney, quienes le criaron. Otras informaciones.

Informaciones indican que el propio Walt Disney comentó a Salvador Dalí que había nacido en una bella localidad de Almería. Por si esto fuera poco, la Disney Company estudió en su día los terrenos del Parque Natural de Cabo de Gataníjar para la ubicación del Parque Euro Disney. Ahora, para reivindicar toda esta teoría, ha nacido en Mojácar, la asociación Walt era de aquí. Qué bonito pensar que Mickey Mouse, el pato Donald, Aladín o Peter Pan tienen alma almeriense.

Eh, bueno, pues nada, ahí están investigando y esa asociación de、eh, reciente creación. Nos vamos ahora a Granada porque, atención a esto, se está preparando con todos los fastos para el 12 de octubre la conclusión sobre el origen.

De Cristóbal Colón. Todavía estamos investigando el origen de Cristóbal Colón. Una investigación que nos lleva ahora a Granada con Juan de Dios Jerónimo. Pues van a ser, Dani, cinco laboratorios de todo el mundo quienes van a analizar con nuevas técnicas los restos que tiene la Universidad de Granada de Cristóbal Colón procedentes de la Catedral de Sevilla. Se trata de restos óseos del descubridor de América, su hijo Hernando y su hermano Diego. El catedrático de Medicina Legal, José Antonio Llorente, señala que ahora los laboratorios cuentan con la suficiente tecnología para poder llegar a conclusiones que sean.

Definitivas sobre el origen del descubridor de América. Ha aumentado la capacidad de extracción del ADN del material óseo de los dientes. Esa, es, el extraer ese ADN, el purificarlo, el tener un ADN en cantidad y calidad adecuada, ha mejorado mucho en nuestros años y la tecnología que tenemos también es mucho más sensible y capaz de dar mayor información.

Partiendo de muy poca cantidad. Confían en tener los datos definitivos en torno al próximo 12 de octubre. El presupuesto de esta investigación asciende a 30.000 euros. Son las 12 y 29 ahora mismo, hablando en Madrid, en Fitur, el presidente Juan Mamorel. Su segundo vial de AstraZeneca se lo p u e d a poner con absoluta normalidad. Al final, las vacunas en el frigorífico no salvan vidas. No salvan vidas.

Las vacunas en el frigorífico no salvan ninguna vida. Hemos visto cómo en el Reino Unido han puesto casi 20 millones de vacunas de AstraZeneca y además con los dos días. Uno de los asuntos que ahora mismo más interesan en Andalucía, casi 300.000 personas que tienen la primera dosis de AstraZeneca, ha sido con la Diputación de Málaga y con su marca promocional Sabor a Málaga. El sonido del día, el de Fitur. Uno de los asuntos que nos van a ocupar durante todo el día porque es vital para Andalucía. Doce y media.

Herrera en Cope. Herrera en Cope. Estar informado. La cifra baila según a quien、eh, le preguntes, pero bueno, entre 8.000 y 10.000 inmigrantes que han llegado a Ceuta en estos días, 4.800 personas, eso sí, ya han sido repatriadas a Marruecos en las últimas horas. Son las llamadas devoluciones de en caliente.

Es un mecanismo que solo se puede aplicar a los mayores de edad, lo cual, Antonio Raiz, en este caso, además, sobre todo, genera muchos problemas. Genera muchos problemas, lo venimos contando porque se estima que hay en torno a 2.000、eh, menores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en febrero del año pasado que España no violó la prohibición de llevar a cabo devoluciones colectivas con la repatriación de los inmigrantes que saltaron la valla Ciutí en 2014. Esta misma práctica se está aplicando ahora.

Pero, como decimos, no está permitida en menores. El gobierno apunta a que entre los inmigrantes que han llegado a la costa de Ceutí habría cerca de 2.000 menores de edad. Les veíamos ayer, les seguimos viendo en las calles, deambulando en las calles de Ceuta, entre el bullicio de personas que llegaban a la playa del Tarajal. l

h a l a m o s de 2.000 personas, de 2.000 menores.、Sí. No deja de ser una cifra un, un tanto orientativa imprecisa. ¿Por qué?、Pues、porque muchos llegan sin documentación. Y no es、eh, fácil, o, o, o al menos、mmm, directamente, determinar la edad de una persona solo con su apariencia física. En Herrerán Cope nos preguntamos cómo se determina la edad de un inmigrante para evitar、eh, que sean devueltos en caliente.

Y hay un factor añadido muy determinante, la situación de caos que se ha vivido y se vive estos días en la playa del Tarajal. Bueno, pues mira, nos lo va a explicar quien sabe de esto, que es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, que es Ángel María Masías.、Uh, doctor, ¿cómo se hace ese análisis para saber la edad exacta de un menor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.

Bueno, en principio, conocer la edad exacta es, yo diría que imposible por los métodos que, que disponemos. Porque nosotros, en realidad, lo que hacemos es una valoración del estado de maduración del individuo. Y es lógico, o es fácil de comprender, que no todos los individuos maduran conforme a su edad cronológica. Hay personas que.

Maduran más rápidamente, otros tienen cierta demora, y entonces no siempre la edad madurativa del individuo coincide con la edad cronológica o la edad exacta que pueda tener el sujeto. Por tanto, lo que hacemos más bien son estimaciones médico-forenses de la edad. Hablamos de estimaciones, si ya nos situamos a pie de calle con esos controles que tiene que realizar policía y guardia civil, ahí es mucho más complicado. Yo no sé si hay alguna técnica que.

Que pueden utilizar los agentes que están a pie de calle y que tratan de identificar a alguien que ha llegado sin documentación? No, ellos en principio lo que tratan de acreditarlo, la edad que pueda tener, la identificación en definitiva con algún documento acreditativo para ellos. i ellos no,、si、no se dispone de ese documento o no es posible establecer la edad y alegan.

Eh, una minoría de edad, pues en principio deben de ser、mm, tratados y de alguna manera conducidos y ponerlo en conocimiento del Ministerio de, de, perdón, de, de Fiscalía, de la Fiscalía de Áreas, Fiscalía de Menores, para que ellos puedan abordar y salvaguardar los derechos del menor. Por lo menos hasta tanto se determine o se pueda establecer si es mayor o menor de edad.

Fíjense que ustedes hacen cosas y todas complicadas y con mucha responsabilidad, ¿no?、Eh, lo digo porque, claro, en este caso también cae sobre ustedes una responsabilidad que yo para mí no la quisiera, porque, claro,、eh, como te equivoques, yo, yo, yo, y les digo de verdad, yo muchas ocasiones ante la duda diría, pues que se quede.

Bueno, en cierta medida se aplica、eh, digamos, esa regla, ¿no? En caso de duda, se da de optar en beneficio siempre del menor. Claro, Y bueno, no solo en beneficio del menor, que es lo más importante, sino por también los problemas que podría generar en un futuro, ¿verdad? Me refiero a denuncias por q u e España ha mandado a un, a un menor devolviendo. Fíjese todo lo que suele pasar después.

No, en principio se deben de aplicar la, toda la legislación disponible en, en nuestro país, en nuestra nación, para proteger a los menores. Y si, si, si no se acredita esa mayoría de edad, pues en principio de, de, bueno, de, de se les debe de reconocer todos estos derechos y deben de estar en, en protección por los organismos nacionales, por los organismos de, que se encarga, los organismos públicos encargados de protegerles. Estamos escuchando.

Ángel María Masías,、eh, que es director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, los agentes se están enfrentando a un, a un problema ahora mismo: la llegada de esos cerca de 2.000、eh, menores y m i g r a n t e s a los que no se puede devolver porque la ley no lo permite. Y algunos, bueno, eh, eh, que llegan sin documentación,、eh, aseguran que son menores sin serlo. Y yo la conclusión a la que llego es que es muy difícil a pie de calle、eh, determinar si esa persona realmente、eh, Si ha llegado sin documentación, si es menor o no.

Pues、eh, no es fácil, es muy complicado y además, como decíamos, cargado de muchísima responsabilidad, primero humana, médica, obviamente, y también sociopolítica. Por eso agradecemos que haya estado con nosotros Ángel María Masías, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, que tiene mucho trabajo, así que tampoco le vamos a molestar mucho. Gracias y un abrazo. Venga, encantado, hasta ahora.

Continuamos nosotros ahora hablando de algo. Fíjate que andamos detrás de esta pista desde hace tiempo, ¿verdad, Gutiérrez? Pues la verdad es que llevamos ya meses, ¿no? Meses. Desde, casi casi desde meses. que empezó sí, el confinamiento. Sí, desde que empezó el confinamiento, la pandemia, el COVID,、uh -huh. los primeros test para detectar la COVID. Porque vamos a hablar de perros especiales. Sabéis que en Herrera en Cope tenemos predilección por estos perros de portentoso olfato, que lo mismo.

Ayudan a rescatar a personas en catástrofes que son capaces de detectar la tinta del dinero, las drogas o los explosivos. Perros como Junco y Bill.、Eh, los habrás visto estos días en televisión porque son los animales que están ayudando a la Guardia Civil en la búsqueda de las niñas de Tenerife desaparecidas con su padre. Perros especiales, por tanto, no me negarás, que muestran cualidades extraordinarias en algunos casos, como es el caso de Junco y Bill.

Que son capaces de oler la sangre de una prenda de ropa, aunque se haya lavado esa prenda hasta cinco veces. Pero ese olfato, 50 veces superior al de los humanos, no es suficiente. Hay que entrenarlo todos los días. Y entonces vamos a hacer un, un ejercicio difícil para que el perro se lo ocurra, se lo ocurra como tiene que hacer cada día.

Lo que escuchas es parte del entrenamiento que siguen algunos de estos perros del ejército de tierra. Pero claro, no todos los animales muestran sus capacidades. Así como así, ¿verdad? La primera, Carlos Gutiérrez. Pues no, es el caso que nos va a ocupar ahora. Se llama Soco. Es un pastor alemán de cuatro años del que no se esperaba mucho, más bien poco, John. Soco nunca ha tenido un gran instinto de presa, algo que es necesario para un perro de entrenamiento. De hecho,.

Esta fue la razón por la que le descartaron en su día para perro de explosivos. Pero Soco tiene otras cualidades: su excelente socialización y ductilidad, lo que llevaron a sus guías a derivarle a la especialidad de perro de terapia, concretamente para apoyar a la rehabilitación física de pacientes afectados por ictus o con pérdidas de movimiento. Y aquí está la sorpresa: porque ahora Soco ha conseguido reactivar un proyecto que se daba por perdido.

Después de meses de entrenamiento, este pastor alemán del ejército, John, se sienta cuando huele la COVID. Y lo lleva haciendo ya más de un mes, con un 90% de eficacia en muestras negativas y un 75% en las positivas. Así que vamos a conocer a Soco, ¿no? Sí, porque quien ha hecho esto posible es la coronel María Isabel de Martín, jefa del Centro Militar Canino de la Defensa.、Eh, coronel, ¿cómo es Soco? Porque, claro, de ser un perro.

Descartado, como decíamos, entre comillas, a ser la estrella de un proyecto que empezó hace siete meses, que nosotros lo hemos oído aquí muy de cerca y que parecía que se iba a abandonar y ustedes han seguido RQR. ¿Cómo es Soco? Pues、eh, buenos días. Lo primero, Soco es,、eh, es un perro que se distrae muchísimo. Es un, un perro que, además, en cuanto ve a una persona, quiere ir a acercarse a olerle a, a, a esta área, que le hagan caso.

Pero Socó,、bueno, pues, eh, como casi todos los perros, como bien han dicho anteriormente, tiene un extraordinario olfato y、eh, parece ser que ha debido de encontrar el trabajo más adecuado y es、eh, oler una cosa que parece que no huele、eh, a nada. En este caso, es el coronavirus que produce, que produce la COVID-19. En muestras,、eh, eso sí que hay que decirlo y hay que tenerlo muy claro: que el trabajo científico que estamos desarrollando.

Son las muestras que toma el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa y que son con las que estamos trabajando. Y como tenemos un resultado ya eficiente, bien positivo y en negativo, pues podemos saber a ciencia cierta sobre qué es lo que nos está marcando, sobre qué es lo que estamos trabajando.、Uh -huh. Y por eso le hace tan especial al perro, aunque ya,、eh, bueno, pues、eh, tenemos algún que otro perro también trabajando, no tan a su nivel, pero sí.

Ya con otros、eh, resultados también bastante más positivos. Qué bueno. Lo de que se distrae, es tú, Tire, tú y yo también、sí. somos distraídos. O s sea e que a tampoco... Sí, sí, somos distraídos, ¿no? Y mi perro Baltimore, pues también le pasa lo mismo. Cada vez que ve a alguien, quiere ir a saludarle, a hablarle, a jugar con él, ¿no? Son, son perros que son así, muy sociables, ¿no?、Pero、Exactamente. Es muy, es muy importante, Coronel, lo que nos estaba diciendo, subrayar.

Que、eh, Soco lo que detecta es el virus en、mmm, bastoncillos de muestra de PCR, no en el sudor de los enfermos, como se habían venido haciendo hasta ahora. n o Sí, sí, sí. Eh, nosotros eh, quisimos darle el enfoque, porque esto no deja de ser un proyecto científico, puesto que nosotros somos un centro de enseñanza.、Ah.

Y tenemos una parte de investigación y desarrollo. Entonces, entre otras cosas, nosotros nos v i m o s en la obligación moral de decir: Pues esto vamos a ver, hay mucho, mucha gente, muchos países que lo están haciendo, no somos un número muy elevado de personal y decidimos iniciarlo. Y la mejor manera era desde nuestra propia casa madre, que era donde estaban tomándose las muestras、eh, para, para el testeo del personal militar, pues esa facilidad de obtener las muestras era.

Era lo más、eh, fiable. Y luego, además, que nosotros consideramos que, si con un perro para detectar la COVID lo que queremos es prevenir y es detectar la COVID antes de que、eh, dé una sintomatología en positivos asintomáticos. Entonces, utilizar el sudor de enfermos, científicamente, bajo nuestro punto de vista, no nos parecía、eh, lo más adecuado.

Y por eso fue utilizar las muestras PCR y además que no queríamos poner en peligro, yo por lo menos no quería poner en peligro ni a mis、eh, guías ni、eh, la posible transmisión a partir de la nariz de los perros hacia otras personas.

La verdad es que es interesante porque ha sido un proceso, insistimos, lento.、Eh, lo hemos seguido muy de cerca nosotros aquí en Herrera en Cope porque nos parecía que cualquier cosa que ayudara a detectar el virus y, por lo tanto, evitar la pandemia era más que interesante. Y esto parecía como la clásica historia que se cuenta del perrito, ¿qué tal? No, no, no. Ustedes, Coronel, saben que los animales cada día nos sorprenden más con estas habilidades, ¿verdad? Todos los días. Sí,、si、los que trabajamos en perros,、eh, yo llevo 30 años, este centro hace.

40 años el año que viene, y todos los días tenemos que ser tan humildes porque los perros siempre nos enseñan una cosa nueva. Nunca podemos ir de prepotentes con ellos porque siempre nos enseñan una cosa nueva.、Oh, bueno, y están que... siempre a nuestro servicio y con el agrado máximo que toda la gente que tiene perros puede observarlo. O sea que.

Eh, eh, estamos encantados, yo estoy encantada, estoy en el trabajo de mi vida. a s o c o duerme solito o se lo lleva alguien a casa? Soco duerme solo. Soco duerme aquí.、Eh, nosotros, nuestros guías, no solamente tienen un perro.、Eh, tenemos, los guías generalmente tienen de dos a tres perros, los nuestros en nuestro centro, ¿vale?、Uh -huh. Entonces,、eh, bueno, pues hay guías que sí que pueden llevarse a Soco a su casa.

Uh -huh. Pero en este caso concreto, el guía de Soco r no se lo puede llevar a casa y、uh -huh. eh, vive aquí. ¿Vale? Pues María Isabel de Martín, jefa del Centro Militar Canino de la Defensa, coronel, que ha sido un placer. Y sobre todo el, el que ustedes le han puesto la seriedad a algo que nosotros ya hace tiempo, ¿verdad, Gutiérrez? Ya i n t u í a m o s que podía ser interesante.、E、incluso hasta nos miraban raro como diciendo: ¿y para qué tratáis este tema? Pues mira, gente、eh, como María Isabel.

Y animales como Soco nos pueden ayudar a evitar que se propague la coronavirus, la COVID-19. Gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. un abrazo. Y luego, además, hay que sumar que Soco es muy guapo.

¿Eh? Claro, claro, claro, claro, pero claro. me encantan los perros que se distraen. ¿eh? Sí. Será porque el mío es así. No, y, y, se, y será porque no tiene nada que ver. Claro, como ha dicho ella, hasta que ha encontrado lo que realmente claro, la apasiona. Claro, la ahora llegan por la mañana y le preguntan a Soco: ¿te apetece trabajar hoy? Pues vamos、sí. para adelante. Y si no, pues el... no, nos quedamos quietos. A、en、mí no me apetece es escuchar oyentes, querido mío. Por supuesto que sí, los vamos a escuchar. Los escuchamos siempre en las notas de voz que nos dejan en el 600.

99 13 14, el WhatsApp de Herrera en Cope. Por cierto, esta mañana, y o lo recordarás, Herrera planteaba、eh, hacer el camino de Santiago este año, pero hacer uno nuevo que no hubiera transitado nunca. Por ejemplo, hablaba del camino primitivo. Bueno, pues ha salido un lazarillo entre los oyentes. Jaime.

Herrera, buenos días. Mire, yo, so, yo he hecho el año pasado una semana, seis etapas del camino primitivo y es maravilloso. Si usted quiere y me lo permite, yo con mucho gusto le acompaño alguna a de las etapas o todas o lo que. cuatro días, en fin. Aquí tiene mi teléfono y estoy a su disposición. Fíjate. Oye, fíjate, mira, mira, ¿eh? mira qué bueno. Para acompañarle por el camino Oye, primitivo. Un serpa. Un serpa, efectivamente. Bueno, vamos con el asunto que preocupa más a los oyentes de Herrera en COPE y en general a los oyentes de COPE.

Que es la crisis que se ha abierto con Ceuta. Octavio nos ha contado su historia, la historia de un viaje a Marruecos. Escúchala. Hace dos años estuve en Marruecos con un viaje de, de turismo en autobús. Y cuando llegamos a, a Tetuán con el autobús, dormimos allí. Por la noche hubo que poner dos guardas de seguridad, el guardia que nosotros llevábamos y el chofer, toda la noche alrededor del autobús. Poner unas placas de acero debajo del autobús, todo para evitar que los niños.

Que estuvieron toda la noche dándole vueltas al autobús, se metieran detrás de las ruedas del autobús para cruzar la frontera. O sea que el que crucen nadando ahora un espigón es un juego de niños. Bueno, un juego de niños hasta que deja de ser un juego de niños, ¿no? Pero lo que sí demuestra Octavio con su relato es que esto no es de hace dos días. Por cierto, Pepe.

Se lo toma con más ironía, un poco de utopía. Escúchale. Pues yo lo veo sencillo. Yo lo llevaría en trenes a todos los inmigrantes a la frontera de p o r b o u Y allí que pusiera dos carteles. Uno a la izquierda, España, Portugal. Otro a la derecha, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cada inmigrante tire para donde quiera.

Bueno, pues son、en、formas. Ironía, pero te digo una cosa, ¿eh? es、claro. que muchos van camino de esos países, o sea que entran por España, pero en camino de esos países, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues comenzamos esta semana diciendo John que trabajar más de 55 horas a la semana corres el peligro de morir en ello. Pues nos ha dejado un mensaje el Guerri sobre este asunto.

Sí, que sí, que es así. Que t r a b a j a r mucho es malo. ¿eh? Hacer como que t r a b a j a también es malo. Y depende de la forma que trabaje y donde trabaje y en lo que trabaje también es malo. Si t r a b a j a como esta, que no t i e n e n o sé si... Porque, el porque... Gary que trabaja llevando un camión, <risas> conduciendo por la carretera. Claro, sabes que las horas son Gary, importantes. Herrera en Cope. Estar informado. Saber que estés donde estés. Como Vistar Pro Segura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 21.

13 recuerda la vida de Giuseppe Moscati. ¿Y qué te hace pensar que serás un buen médico? Quizás mi pasión por la medicina. Un hombre de ciencia que quiso ser un médico de almas. Podrías tener todo lo que yo tengo multiplicado por mí. En cambio, ¿qué has conseguido? Nada. Moscati, el médico de los pobres. En esta nada he encontrado mi todo, Giorgio. El viernes por la noche, en 13. Hola, soy Salvador Dali. Y si además de avanzar en inteligencia artificial.

Herrera en Cope. La mañana. Cope Sevilla. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y voy a hablarte de cosas de Sevilla que te interesa conocer.

Y como cada miércoles hasta ahora, charlamos unos minutos con el redactor jefe de ABC de Sevilla, Javier Rubio, que es, como ya sabéis de sobra, un grandísimo conocedor de cuanto ocurre en la ciudad y en la provincia. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Ya tenemos sitio para la vacuna, vámonos. Venga ya.

Sí, sí, ya nos ha llegado. o s sea, Eso a e quiere decir que estamos muy arriba. Hombre, claro, en la, claro, en, por en la tabla, porque tú eres un jovenzuelo todavía. O sea, sí, bueno, bueno, <ríe> yo estoy ahí como el b e t i s p a r r es a la h u e l f a a Me alegro muchísimo, de verdad. Yo estoy esperando、sí. ya la segunda, o sea que bien, bien, ah, bien. Ah, bueno, bueno, la verdad es campeón, que. <ríe> la verdad, Javier, es que esto ha cogido velocidad de crucero, ¿eh? incluso sí, más, bueno, porque lo... los cruceros no, no van a mucha velocidad.

y s i no, lo veníamos diciendo, ¿verdad? Que lo único que faltaba era que llegaran vacunas.、Claro. En cuanto el suministro se ha normalizado y, y llega un flujo、eh, suficiente y、eh, a lo largo de recurrente, a lo largo de toda la semana, pues bueno, pues, efectivamente se ha disparado y, y, y bueno, hay que alabar los servicios sanitarios que son capaces de,、sí. de hacer el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Porque estamos.

Vacunando a la gente.、No, y, y, pues... y la organización también está funcionando muy bien. En el Estadio Olímpico las cosas están muy bien, muy bien preparadas y organizadas. Y lógicamente, pues eso impulsa la, el proceso, vamos. Sí, sí, sí, claro, claro. No, y además es un proceso que, que va aprendiendo de sí mismo, ¿verdad? Y entonces, claro, pues, claro cada vez c o g e más ritmo.、Eh, los propios profesionales saben qué es lo que.

Agiliza、eh, la espera o qué cosas tienen que hacer para que el tránsito de las personas sea más llevadero,、no, más, sí. más fácil. En fin, van aprendiendo sobre la marcha, ¿no?、Y、por claro, eso, al、claro. principio, a lo mejor nos resultaba un tanto d e c e p c i o n a n t e ¿no? Pero, pero sí, no, claro.、Eh, el, el arranque fue frustrante, pero bueno, ya no. Oye, hablando de estas cosas, Javier,、eh, ¿tú eres partidario de mantener las mascarillas o de quitarnoslas ya pronto? Bueno,、eh, la verdad es que.

Todo lo que dice este Simón, Fernando Simón, ¿verdad? Pues que resulta un poco chocante, ¿no? Porque este hombre, como ha defendido una cosa y la contraria casi el mismo día, pues, hombre, yo no creo que eso deba iniciarse de esa manera tan l i g e r a tan a la carrera, ¿no? Bueno, en los próximos días nos quitaremos la mascarilla e los exteriores. Siempre he dicho que, que no hay evidencia científica o no hay suficiente evidencia.

Rotunda evidencia científica de que, de que los contagios en el exterior, pues cruzándose una persona sin tener más mínimo trato ni conversación ni nada, pues que se pueda producir un contagio es altamente improbable. Ahora bien,、eh, nos pusieron la mascarilla o dijeron que nos pusieron la mascarilla, bueno, pues como para acostumbrarnos, para、mm, que no hubiera、mm, riesgo de、eh, pensar ahora sí, o ahora no,、eh, esa duda, ¿verdad? que pueden.

Eh, Complicar las cosas en los sitios interiores en l o s espacio s cerrado, s que es donde de verdad se producen los contagios por aerosol. Entonces, yo creo que, bueno, bienvenida sea la, la, la solución esta de que en los exteriores no haya que usar mascarilla. s e r m a n o lo que el año pasado fue ridículo en la playa, ¿verdad? No sé si los que、sí. se acordarán.、Eh, Nos acordamos, sí, sí. Los vigilantes, aquellos que contrató la Junta, ¿no? Y te dicen, no, venga, p ó n g a s e la mascarilla, hombre, vamos a ver, a la orilla del mar.

Soplando una brisa como la que sopla en el mar, pues si ha habido algún contagio que, que me lo expliquen, ¿no?、Pues sí. Pero bueno, lo que no veo, lo, por resumir, por concretar la posición, lo que no veo es que se anuncie、eh, tan a la ligera como ha hecho Simón. O sea, el día que se diga, señores, a partir de ahora no hay que usarla, pues ya está. Pero hay、pues sí, entrar en、bien. más anuncios, más promesas, más.、Eh, Pero todavía quizá. Diferido,

Lo que hace es, complica, es complicar y, y la、sí. gente la liga. Pues sí, además todavía la cosa no está s u p e r a d o el bache, indudablemente. No, por, no, ejem no, no. por ejemplo, hoy en Sevilla, cuando se reúne el Comité Territorial de, de Alerta de, de a r t o Impacto, pues hay muchos pueblos, unos cuantos, sobre todo de la Sierra Norte, que están mal.、Eh, por pues sí, la verdad. Esta,、no、que... esta mañana he hablado con San Nicolás del Puesto y tienen más de mil contagios por 100.000 habitantes. ¿Sí?

Sí, o sea、sí. que la pandemia no se ha ido, ¿eh? No, no, no, no. Además, eso había que estudiarlo. Vamos, me imagino que lo estarán estudiando detenidamente、eh, pues, los responsables de salud pública y de p tecnología, ¿no? ¿Por qué se hace tan、eh, persistente en algunas zonas y en otras casi、eh, no ha tenido、sí. mayor impacto, ¿verdad? Eso merece、por、un análisis, ejemplo, es verdad. La provincia de Granada, ¿verdad? Es una cosa que, que en Andalucía no se explica, muy, ¿por qué? Muy ¿no? llamativa, sí. sí.

Claro, todas las provincias de al lado, las limítrofes, pues bueno, han tenido su altibajo, han subido, han bajado. Pero y es en allí, su contrario Huelva, por ejemplo. Sí, Huelva, Huelva, efectivamente, ¿no? Huelva, salvo la tercera ola que tuvo un repunte y tal, lo demás como que no le ha a f e c t a d o Entonces, ¿cuál es la variante que se nos escapa? Porque, claro, ahí hay que ver.

Pues, movilidad de la población, ¿no? interacción entre los municipios, en、sí, f un montón de cosas que, que están estudiando ya digo los lo responsables de s a l u d p ú b l i c a y que, bueno, pues algún día cuando pase todo esto, pues tendremos un patrón de contagio y no servirá para la siguiente no, pandemia、sí. o la siguiente alerta que tengamos que decretar, porque esto, verá, <ríe> no va a acabar aquí, ¿eh?

No, no, no, sin duda ninguna. Y habrá cosas que tendrán que seguir aplazadas. Espero que no, que no la mayoría. Hoy, por ejemplo, ya tendrían que estar saliendo las hermandades del Rocío. Me imagino bueno, que、eh, los, los rocieros、eh, estarán muy sí, tristes. Sí, hoy he pasado precisamente por allí, por San Jacinto, ¿verdad? Donde estaba la, la hermandad hasta el año ochenta y pico.

Y había un cohetero ahí tirando cohetes, bueno, anunciando、yeah. un poco el momento en el que. Un poco nostálgico. Debería ¿no? haber salido. La... Sí, sí, sí. Un poco, bueno, pues eso. El, el campanazo de, de la memoria, ¿no? Pues el、yeah. cohetazo de la memoria, que es lo que nos hace en estos momentos,、pues, tendría que estar acabando la misa de Romero y saliendo las carretas camino del Rocío. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?、Sí. También otro año que nos quedamos sin ferias, sin Semana Santa, sin o r í o s Y sin c o r p u s

Y el corpus, bueno, sí, va a ser,、bueno, ser formado como el año pasado, con una, una bendición del Santísimo desde la puerta, que será el último acto. Bueno, don Juan José, el Monseñor Acejo, va a tener una, una misa de unificación por su mortificado el, el sábado, me parece, después del corpus. Y, y ya ahí acaba su, su mandato,、no、sé. porque al sábado siguiente ya, ya entrará la en la bispo, sede.、Sí. Eso es, y, y entonces, una vez que entre en la sede y firme.

Porque esto, el derecho canónico es muy, muy lejano. Muy, muy riguroso, muy sí, riguroso. Muy、sí, riguroso,、sí, efectivamente. Sí. Hasta que no firme delante del canciller de la c h i d i ó c e s i s los papeles, pues no. no existe nombramiento, sí, sí, sí, sí. o s、sí. el、eh, p r i d e ordinario de, del lugar. De es de cierto, es cierto.、Uh -huh. Bueno, Javier, bueno. pues lo tenemos que dejar aquí. Hoy tenemos un, incluso un poquito más menos de tiempo que otras veces. Bueno, Pero bueno, bueno, así es la radio. Un gran saludo y muchas gracias. Gracias, t í Hasta luego. Un abrazo. Y buena vacunación, ¿eh?

Gracias, y o te contaré. <ríe> que no te dé efecto ni nada de eso. Hasta luego.

j u n t a de Andalucía.

Bastelipo Salud, la primera tienda en Sevilla especializada en lucha contra el COVID. Aquí encontrarás una amplia gama de productos como mascarillas FFP2 craneales, FFP3, purificadores de aire, generadores de ozono, analizadores de CO2, complementos vitamínicos y mucho más. Comprando 50 mascarillas FFP2 blancas, la unidad sale a 65 céntimos. Realizamos test de antígenos con certificado. Encuéntranos en basteliposalud.com o en la

Calle Mariano Vendiure 54, Sevilla. Bastilipo Salud, la oferta más amplia y precios más competitivos de Sevilla. Siguen los bombazos de precios en Rapimueble. Cheslon solo 249 euros. Dormitorio juvenil ahora 329 euros. Aún estás a tiempo con la fórmula del líder, Rapimueble. Paga en 24 meses, sin gastos y sin entrada. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.

Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Elige tu Cope Sevilla. 99.6 y Cope más 105.8. En onda media 837.

Es la una, las doce en Canarias. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía. Cope, estar informado. En la playa de Ceuta, la presión ha comenzado a disminuir después de que Marruecos haya restablecido los controles en su frontera. El problema ahora se mantiene en las calles de la ciudad autónoma.

Podemos escuchar el testimonio de Badría. Cambiamos de asunto, dejamos la tensión que sigue ahora mismo en las calles de Ceuta. Queda un mes y medio para las vacaciones de verano y solo Baleares y Canarias piden una PCR negativa a todos los viajeros. Hay una novedad que acaba de adelantar la presidenta Balear, Francina Armengol. Los que ya estén vacunados, al menos con la primera dosis, y、si、quieran viajar a las Islas Baleares, van a poder hacerlo.

Sin una prueba PCR y también los que vivan en comunidades con una incidencia por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Mirando las vacaciones de verano, tenemos también una novedad que nos llega desde Bruselas. Acabamos de conocer que la Unión Europea se dispone a abrir sus fronteras a los turistas extracomunitarios.

Estén completamente vacunados contra el coronavirus. Corresponsal José Luis Concejero. El objetivo de esta medida es fomentar el turismo de cara a los meses de verano, sobre todo en países como España, Grecia o Italia. De esta manera pueden llegar a territorio europeo aquellos turistas que ya están vacunados, siempre con la pauta completa, al menos 14 días antes de viajar y con una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Los países se reservan el derecho a volver a restringir los viajes si surgen variantes del coronavirus.

Que pueden generar nuevos contagios entre la población. Y Francia, el país vecino, avanza en su desescalada. Desde hoy reabren las terrazas y los restaurantes.

Que llevaban siete meses cerrados. París, Asunción Serena. A pesar de que hay que contar con el capricho del tiempo, entre lluvia y chaparron, los parisinos comienzan a disfrutar de las terrazas abiertas, como Emmanuel Macron, que ha salido a tomar un café para marcar este día. <tose> Disfrutamos de este momento antes de volver a trabajar con nuestros colaboradores y celebrar el Consejo de Defensa. Un pequeño momento de libertad recuperada.

Es un aperitivo porque el toque de queda se reduce, pero se mantiene a partir de las 9 de la noche. Han abierto teatros y cines con solo el 35% de capacidad y también museos que deben calcular 8 metros cuadrados por persona, pero es la ocasión de disfrutar de ellos tranquilamente.

Enrique adelanta la lista de la Eurocopa. José Luis Estaba prevista para el jueves 27, pero finalmente va a ser el próximo lunes, día 24, las 12 de la mañana, cuando Luis Enrique dé la lista de convocados para la Eurocopa. Uno de los jugadores que debe estar en esa lista.

Es Sergio Ramos, pero estamos pendientes de su regreso a la liga después de la lesión para jugar el último partido frente al Villarreal. Acaba de comenzar el entrenamiento. Vamos a preguntar a ver qué noticias tenemos de la vuelta de Sergio Ramos. Melchor Ruiz. Bueno, desde las doce y media está entrenando el equipo, como dices. Ha vuelto al trabajo después de dos días de descanso para preparar ese último partido de liga ante el Villarreal. Y z i d a n está e pendiente precisamente de dos hombres, por si es posible recuperarlos para ese último encuentro. Se trata de Barán y, por supuesto, de Sergio Ramos, recuperado ya, como contaba ayer Miguelito, de esa lesión en el s e m i m e m b r a n o

De su pierna izquierda para poder trabajar con normalidad con el grupo y estar el domingo, el sábado ante el Villarreal peleando por el título de Liga. En el líder, en el Atlético de Madrid, la noticia de esta mañana: Gil Marín y Andrea Berta, el director deportivo, han visitado la plantilla y la única ausencia del entrenamiento ha sido la de Lemar.、Pues、está, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hoy en el espejo nos contáis quién es el nuevo obispo de Hong Kong y los desafíos que le esperan en una de las diócesis.

Más complejas y trascendentales para la Iglesia. Pues tras casi dos años de espera, la incógnita se ha despejado. El padre Stephen Chou, 61 años, responsable de la provincia jesuita de China, será el nuevo obispo de Hong Kong. En sus primeras declaraciones, el nuevo obispo ha subrayado que seguirá defendiendo la libertad religiosa en el territorio como un derecho humano fundamental, algo que siempre hará patente en su diálogo con las autoridades. Stephen Chou sabe que le espera una tarea bien difícil, con la sombra del régimen chino cerniéndose sobre las precarias libertades de Hong Kong.

Y con el telón de fondo del acuerdo entre Pekín y la Santa Sede, cuya aplicación no termina de arrancar debido al doble juego del gigante asiático. Su perfil lo vamos a describir、eh, en amplitud al comienzo del espejo en media hora. Gracias, José Luis. Mediodía, c o p e a c a b a de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.

A las calles de Ceuta, los ceutíes、eh, bueno, están、eh, preocupados y tienen que sentir también la compañía de, de todos los españoles. Desde que comenzaron a llegar a Ceuta los inmigrantes, Cope te está contando los hechos y lo hace acercando el micrófono a los protagonistas. Son impactantes los testimonios que nos siguen llegando a través de los compañeros que están allí en la ciudad autónoma. Te lo acabamos de adelantar. La noticia no está tanto ya en las playas, en la costa, una vez que.

Marruecos ha restablecido los controles. La noticia ahora sigue en las propias calles de Ceuta. ¿Por qué? Porque por las calles siguen deambulando cientos de inmigrantes, la mayoría menores, que no pueden ser repatriados. Te recuerdo que hoy Pilar Cisneros y Fernando de h Aro, ahora en la tarde, en directo desde Ceuta, esta es una de las fotos que esta mañana contaba Fernando de h Aro, Carlos Herrera. En este momento tengo delante tres, cuatro cabecitas que están nadando.

Y dos grandes、eh, patrulleras de la Guardia Civil que、eh, los van sacando del agua y los van、eh, devolviendo. Bueno, en otro lado están los vecinos de Ceuta que nos cuentan que esta noche ha sido algo más tranquila. Y entre ellos queremos detenernos en el sector del comercio. Ayer un 90% de los comerciantes se cerraron o tuvieron que hacerlo a lo largo de la jornada.

Hoy intentan dar servicio a sus clientes, como es el caso de José Daniel Mendoza. Lleva 25 años al frente de su tienda de deportes en el puerto marítimo de Ceuta. En estos momentos está en su negocio a puerta cerrada, es decir, abriendo a los clientes que llegan puntualmente y, y siente inseguridad. Siente inseguridad, que es un poco la sensación que nos vienen contando en las últimas horas los vecinos de, de Ceuta.

Eh, están cerca, unos 5 metros,、eh, bueno, pues、eh, inmigrantes que permanecen en los jardines de alrededor. Vamos a intentar reflejar esa foto. Le vamos a saludar y a MediaCope a la 1 y 7. José Daniel Mendoza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú sigues sin abrir las puertas、eh, de tu tienda, como lo haces con, con normalidad, como lo haces habitualmente, aunque sí que e s t á recibiendo a clientes, ¿no? Sí,、mmm, mucho menos clientes debido a la situación.

Que hay en la ciudad, pues que realmente, vamos, ahora mismo delante de mi puerta veo a cinco, pero es que luego ando diez metros para allá y veo otros cinco, otros diez, y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo, hay de todo. Y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios,

Como para la gente en sí, para hacer el día a día. Que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo. Ayer、y、decidiste no abrir.、Eh, pues、Daniel... Ayer decidimos no abrir o atender a puerta cerrada igual que hoy. Pues porque realmente yo lo sufrí en mis carnes incluso por la noche, el día anterior. Y realmente ves como más de un comercio de aquí de Ceuta, incluso.

Que pues han llegado noticias que, que si la han robado, que si la han entrado a robar, y quiera o no. Ayer nos manifestamos gran parte de ciudadanos y empresarios y comerciantes en delegación de l g o b i e r n o pues exigiendo lo que e s medidas al gobierno y a la ciudad para que nos ayuden a volver a la normalidad lo antes posible.、Uh -huh. d e c í a que llevas 25 años al frente de tu tienda de deportes. ¿Habías visto algo、mm, siquiera parecido?

Nunca en la vida, sinceramente. En la vida he visto algo así. ¿Y esperabais、mm. algo, algo similar? Porque o sea, ahora ya,、eh, una vez que se va conociendo los porqués,、eh, ¿qué hay detrás de esta decisión de m a r r u e c o s No sé、si、sobre el terreno,、eh, los que vivís habitualmente en Ceuta, ¿barruntabais algo de lo que podía pasar?、Mm, mira, realmente nunca te puedes imaginar estas cosas.

Porque realmente hay cosas que hay que vivirlo para pensarlo muchas veces. El resto, el resto de compañeros nunca... tuyos, el resto de comercios de la, de la zona, ¿mantiene la situación como tú? Es decir, si no son productos de primerísima necesidad, como viene a ser un supermercado, eh, eh, ¿el resto、eh, permanecen cerrados y están、eh, los dueños en el interior venden, a la espera de que lleguen posibles clientes?

Hay, hay negocios que sí que permanecen cerrados, otros negocios están abiertos al público, reforzando con seguridad privada, con visas de seguridad y todo esto, y otros negocios que realmente atienden con la puerta cerrada a los clientes. Vamos, hay de todo tipo, hasta que no realmente no vea la gente que se va solucionando esto,、eh, nada.

c、no、l a r preguntar, igual es un poco aventurado preguntarte qué vas a hacer mañana, jueves o el viernes.、Pues、por、eh, ahora, pues viendo cómo se va desarrollando todo,、mmm, atendiendo pues, con la puerta cerrada por seguridad. Porque,、eh, bueno, nosotros s o m o s una empresa de deportes, pero otros pueden tener otro tipo de, de productos y cada uno, en función de sus productos, pues tomará lo que es las medidas de seguridad que él vea. Yo realmente no quiero poner en peligro a nadie.

Ni que nadie se ponga en peligro. Y realmente también porque muchos de ellos, de los que han pasado,、eh, van sin mascarillas, no, no tienen las pruebas del COVID hechas, incluso nos tenemos más de un, un, la población de Ceuta, se teme también por el tema de la infección del coronavirus también. Porque realmente a los que están diambulando por ahí, nadie los está controlando ni los pueden controlar.

Muy、complicada la situación. ¿Ha recibido algún cliente a lo largo de la mañana? He recibido tres clientes, cosa que no es muy habitual, porque generalmente tenemos más volumen de clientes. Bueno, pues a ver si se normaliza la situación.、Eh, se va controlando ese, ese flujo y comercios como el tuyo pueden abrir con total normalidad.、Eh, te mandamos un abrazo, Daniel Mendoza. Todos, muchas gracias, un abrazo, s a c ó m o está la situación ahora mismo en, en Ceuta? a q u e están viviendo también los comerciantes? Que es otro.

Otro de los colectivos afectados por esta llegada masiva de inmigrantes, que ahora mismo el problema, como decimos, no es tanto en las、eh, costas, en las playas, en el Tarajal, en ese punto donde han llegado en las últimas horas miles de inmigrantes, sino ya en las calles de Ceuta, donde ahora mismo deambulan fundamentalmente esos menores y también mayores de edad en busca de, de comida y también en busca de, de algún lugar donde dormir. Duermen donde pueden, como nos están contando los, los compañeros que están ahora mismo desplegados en Ceuta.

s e g u i r con las líneas abiertas con、eh, Ceuta, pero te vamos a hablar de un, de un problema que, que, que ahora mismo mantiene en vilo a cerca de dos millones de personas. A lo mejor eres tú, uno de los que recibieron esa primera dosis de AstraZeneca y que desde el pasado 7 de abril has estado en, en una continua incógnita. Ese día se paralizó la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años en nuestro país, después de la aparición de algunos trombos muy muy puntuales. Esto afectó a cerca de dos millones de personas en España.

Que son profesionales de, de colectivos denominados esenciales. Ahí están profesores, policías, guardias civiles, bomberos, a los que ya se les había administrado la primera dosis. Quedaron en un limbo. Ahora la Comisión de Salud Pública ha acordado que se vacune con Pfizer como segunda dosis. Es decir, mezcla de vacunas. La primera fue AstraZeneca, la segunda con Pfizer, que es otra marca de otra compañía diferente.

Con ello saluda a Carta Blanca las autonomías para retomar la vacunación en esa franja de edad, en los menores de 60 años. Si eres una de esas personas que está pendiente de la segunda dosis, seguro que te surgen muchas dudas. ¿Cuándo te van a llamar? ¿Qué pasa si ya se te ha pasado ese plazo recomendado entre la primera y la segunda dosis?

Pues le vamos a preguntar al doctor Fernando Moraga-Yob, l que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sucede en aquellos casos? Porque también hay que decir que fue variando el protocolo, ese plazo establecido entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que ha pasado el tiempo recomendado entre la primera y la segunda dosis? Bueno, mire, lo que está claro es que en la ficha técnica se indica.

El intervalo de tiempo、eh, con el que se hicieron los ensayos clínicos, que es de 4 a 12 semanas, y que posteriormente se vio que el intervalo de 12 semanas era el más efectivo. Más allá de los 12 semanas, p u、pues, e、eh, seguramente s pues、eh, bajará algo la, la efectividad, pero tampoco será una cosa alarmante, pero lo desconocemos lo desconocemos.

Porque no se han hecho、eh, situaciones, ensayos clínicos en estas situaciones. No se había hecho también, y era una cuestión que estaba en el aire, no se había experimentado, no se había ensayado esa mezcla de vacunas. Ya teníamos、eh, ayer las、eh, conclusiones de ese estudio del Instituto de Salud Carlos III, que bueno, mantienen que es eficaz、eh, la mezcla de vacunas, en concreto con la que lo han ensayado.

Con Pfizer, la, los primeros que colocaron la AstraZeneca, la segunda dosis con Pfizer, y concluyen que es eficaz. En este caso, no se podría hacer esa mezcla con ninguna otra vacuna de otra marca. Bueno, lo que tiene que quedar claro、eh, que el estudio, el ensayo clínico que se ha hecho, es un ensayo clínico de fase 2, y que por tanto no es un ensayo clínico de eficacia. Es un ensayo clínico de inmunogenicidad, en el que se ha visto.

La respuesta de anticuerpos y es un estudio ¿eh? de seguridad, pero con 400 pacientes y durante 15 días. Es decir, que nos permite ver, como se expuso ayer, las reacciones adversas a la vacuna de tipo más frecuente. Pero si son ya reacciones adversas que ocurren, por ejemplo, como muchas veces figuran en los prospectos.

Pues uno de cada cien vacunados, uno de cada mil vacunados. Todo esto, como es lógico, con c 400 pacientes no、Me、se puede o b e r Es pequeña. Hay comunidades, doctor, ahí está el caso de Madrid o el caso de Andalucía, en que e x i s t e n en remitir a la propia Agencia Europea del Medicamento que mantiene que es seguro suministrar esa segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años. E incluso Madrid, de esta misma mañana, apostaba por.

Suministrar la segunda dosis a los menores de 60 años con la vacuna de, de AstraZeneca. No sé la postura de, de la Sociedad Española de, de, de Vacunología. Mire, lo que está claro y lo hemos mantenido yo concretamente en todas las entrevistas que me han hecho al respecto es que en el momento actual, ¿eh? hoy en día, hasta que no tengamos todos los datos del ensayo clínico, sobre todo de Reino Unido.

Técnica, del medicamento, queda muy claro que no es posible la intercambiabilidad de vacunas. Tanto, de vacunas. Bueno, pues esa postura te... está sobre la mesa también y vamos a ver qué resuelve esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud, porque esta postura que nos contaba、eh, la van a llevar、eh, sobre la mesa algunas、eh, comunidades autónomas. Así que estaremos、eh, atentos a lo que decida. Fernando Mora Gallo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, como siempre, gracias por estar en m e d i o de acopio. Un abrazo.

Muchas gracias a ustedes. q u e d asegurarlo, me ha contado. Que、eh, se puede poner con total fiabilidad la segunda dosis de esta g e n é t c a también. Escuchas Mediodía. Con Antonio Herray. Cope. Estar informado.

Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal César? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Madre,、eh, un día me p o g e una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me, la, me lo hace con voz de pato.、Oh. Sí, y digo, madre. Qué bonito. Tira, la, gente, la gente está fatal. Pasados dos tres minutos, yo vi cuál gusta es el partido de tu aviso r ya disimuladamente y me di cuenta que es Maricarme. n l a d e sus muñecos. a、ah. ah, r、claro. ah.

De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en Cope.

Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus. Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos. Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital. Saber que estés donde estés, como Vistar Pro Seguro Alarmas, cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. c o n t r a t a l a hasta el 29 de mayo por.

Antonio Erraiz. Mediodía. En COPEMAS, Andalucía, la educación es la protagonista en Aula Activa.

Un programa que reivindica la figura del profesorado y el talento de nuestros alumnos. Crearon dos retos: que era proponer a los alumnos que pensaran en dispositivos que evitaran que la basura llegara a la naturaleza. Cada jueves, editar... a partir de las seis y media de la tarde, aula activa, historias de vida. Cada jueves, Mariani Molina te acerca en Cope Más Andalucía todo lo que no conoces de nuestros centros educativos. Cope Sevilla, estar informado.

Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Manuel El Salvador. De nuevo estoy por aquí para hablarte de cosas que interesan a los sevillanos. Y el miércoles avanza y estamos iniciando una tarde con cielo despejado, viento suave del noroeste y una temperatura de 35 grados de máxima que alcanzaremos alrededor de las 4 de la tarde. Las noches están siendo suaves, con 17 grados de mínima aproximadamente.

t a m quería contarte que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha preparado una estrategia de apoyo al deporte en la ciudad que tiene como ejes principales de actuación respaldar a las entidades deportivas que gestionan instalaciones mediante concesiones administrativas, apoyar con subvenciones los distintos ámbitos de actuación de los c l u b s de la ciudad, mantener la oferta y la programación deportiva, mejorar las instalaciones y contribuir a la reactivación económica a través de un aumento de la inversión pública.

Escuchamos a David Guevara, que es el delegado de deporte en el Ayuntamiento de la Capital. Desde el Ayuntamiento de Sevilla hemos puesto en marcha una estrategia de apoyo tanto a los clubes de alta competición como al deporte base y a las escuelas deportivas municipales que estamos ejecutando continuamente y con la s que queremos reforzar en estos momentos nuestro compromiso con el deporte en la ciudad, por su importancia para la salud y por el papel como elemento dinamizador de los barrios y dentro de los programas de formación y educación.

Una de las actuaciones aprobadas es el apoyo al equilibrio económico de las 33 entidades deportivas que gestionan instalaciones deportivas a través de concesiones administrativas. En total se han destinado medio millón de euros, entre ellas para apoyarles en el mantenimiento y en los gastos de, de funcionamiento.

Hasta el 11 de junio está abierto el plazo de solicitud de subvenciones en una de las líneas convocadas por el IMD, la de participación en competiciones deportivas, que cuenta con un presupuesto de algo más de 300.000 euros y tiene como finalidad contribuir a sufracar gastos que deben afrontar los clubes derivados de su participación en competiciones. El desplazamiento, el alojamiento, el arbitraje, entre otros. Mediodía. c o p e Sevilla. Estar informado.

Hablamos ahora de tu economía con Daniel Delgado, que es asesor de inversiones de Renta 4 en Sevilla, con oficina ubicada en la Avenida de la b u a i r a en la esquina con la calle Luis Montoto. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. A ver, para una persona que quiera invertir en la actualidad, ¿qué, qué recomendaríais? Bueno, va a depender principalmente de, del perfil de inversor que tenga, ¿no? de conocer su nivel de riesgo y, y la necesidad que tenga de ese patrimonio que quiere invertir en, en el corto plazo.

Eh, pongamos que fuese un patrimonio que a priori、eh, no va a necesitar en el corto plazo que, que es lo ideal、eh, en ese caso desde renta 4 nos decantamos por, por la renta variable entendemos que las circunstancias el activo más atractivo en el binomio rentabilidad riesgo y dentro de esa renta variable qué regiones os gustan más pues desde renta 4 hemos aumentado la exposición hacia renta variable asiática aprovechando la corrección que, que, que hemos、eh, visto en esto en estas últimas semanas

Eh, y también、eh, aumentamos renta variable europea a principio de año, en detrimento de, de la estadounidense, a pesar de que sigue siendo la región en la que más peso tenemos individualmente. Creemos que el crecimiento de, de China y la mayor previsión de crecimiento en Asia, en cualquier otra región, nos presenta una oportunidad de inversión. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que el, el, el riesgo principal que vemos en esa zona es la, la situación de la pandemia. Entonces, ya nos parece interesante Estados Unidos, al haber bajado la exposición de la inversión total,

No, no, para nada, seguimos estando positivos en Estados Unidos, nos gusta, de hecho sigue por país,、eh, es el, peso, el país en el que más peso tenemos de nuestra cartera y seguimos observando aspectos positivos como puede ser la política monetaria como la picia o el plan de estímulos fijales. Pero es cierto que, que también v e e m o s riesgo como el, el hecho de estar en máximos、eh, y la depreciación del dólar, entonces hemos, hemos reducido algo la exposición a, a Estados Unidos.

Y dentro de la renta variable, ¿qué sectores os gustan más? Pues hay tres sectores principales en los que estamos más sobrepuestos y es todo el tema relacionado con el cambio demográfico, pues ligado al envejecimiento poblacional, al incremento de clase media en países emergentes, al desarrollo de estas ciudades que están en crecimiento, que demandan otro tipo de servicios e infraestructuras. ¿no? Otro sector que también nos gusta es la eficiencia energética.

Pues inversiones hacia la redu de reducción de emisiones, se、eh, unirá al objetivo mundial de reducir el carbono,、eh, tanto a nivel público como, como privado, estamos bastante positivos ahí. Y el tercer sector, a pesar de su subida,、eh, seguimos viendo con muy buenos ojos la digitalización. La tecnología ha sido la gran reforzada tras el COVID y es un elemento clave en cualquier industria. Eso sí, hay que ser muy selectivo porque las valoraciones son muy, muy, muy exigentes.

Estos serían los tres principales y hay otros sectores que también nos quieren gustar, como la gestión de infraestructuras, el consumo los activos reales. Pues muchas gracias por esta valiosa información. Daniel, hasta la semana próxima. Hasta luego, Manuel. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización.

Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. i n t r a en r4.com o visita tu oficina Renta 4 Banco en Sevilla, en Avenida de la b u a i r a 11. Señoras y caballeros,

No hay letra pequeña. No hay asterisco. Conduce un Driveries. Te lo decimos alto y muy claro. Si buscas un coche de ocasión con todas las garantías, piensa en Driveries. Driveries. Vehículos de ocasión de verdad. Entra en driveries.es y descúbrelo.

Emasesa recuerda a los beneficiarios de la tarifa social que deberán renovar su solicitud anualmente. Se cumple el primer año de la aplicación de la tarifa social de Emasesa que han solicitado 9.500 familias. Con total seguridad, se van a superar los 533.000 euros que estaba previsto dedicar a este programa de bonificaciones sociales para familias en situación de vulnerabilidad.

Para seguir disponiendo de esta bonificación, los beneficiarios de la tarifa social deberán renovar la solicitud de esta ayuda anualmente y aportar la documentación para acreditar su situación de vulnerabilidad. Más información en emasesa.com y en el teléfono 010. Emasesa, tu empresa pública del agua. Mediodía. Cope Sevilla. Estar informado.

Miranza te ofrece píldoras de salud y bienestar ocular. Hoy, la doctora María Gesa, especialista en córnea y superficie ocular de Miranza Virgen de Luján, en Sevilla, nos habla sobre el ojo seco y las nuevas opciones de tratamiento de este problema tan común. El ojo seco es uno de los principales motivos de consulta al oftalmólogo. Sus síntomas van en aumento debido al uso que hacemos de las pantallas, el hecho de l l e v a r mascarillas y otros factores relacionados con el estilo de vida actual.

Usar lágrimas artificiales para hidratar los ojos puede ayudarnos a aliviar esos síntomas características del ojo seco: picor, enrojecimiento, ardor, sensación de arenilla, lagrimeo o visión borrosa. En la Clínica Miranza Virgen de Luján, en Sevilla, contamos con un área específicamente dedicada al ojo seco, una patología que requiere un diagnóstico experto para orientar el tratamiento de forma personalizada y eficaz. A partir de este diagnóstico, contamos con innovadoras técnicas como la IPL o luz pulsada intensa, que aplicamos en la misma consulta.

En una sesión de unos 15 minutos para mejorar la calidad de la lágrima. Este tratamiento es muy beneficioso para la blefaritis, así como para mejorar la calidad de la piel del rostro y tratar manchas, rojeces o arañas vasculares que aparecen debido a la edad, la exposición solar o el estrés. Infórmate sobre estas y otras soluciones para el cuidado integral de tus ojos de la mano de Miranza Virgen de Luján en miranza.es.

En estos momentos difíciles, vamos a seguir junto a ti. Estamos unidos por el agua. Y para que nunca te falte, en Emasesa ofrecemos bonificaciones sociales y una tarifa social para quienes más lo necesitan. Infórmate en emasesa.com. Emasesa se lleva por dentro. Y recuerda: en d r i v e r i s puedes entregar tu coche como parte del pago de tu vehículo de ocasión. Menos problemas y más dinerito en mano. Pide tu oferta en d r i v e r i s e s

Bien, pues lo dejamos aquí. Gracias a todos por la escucha. Que tengáis buen resto de jornada. Seguimos en el mediodía de Cope. Es la una y media, son las doce y media en Canarias.

Antonio h e r r a z Mediodía. Cope. Estar informado. Seguimos en Mediodía Cope con la mirada puesta en Ceuta, en la frontera, al menos en la playa, en esa playa del Tarajal. Se va recuperando la normalidad después de que Marruecos haya decidido restablecer los controles fronterizos e interrumpir así el éxodo migratorio.

El problema ahora está en las calles. No entra más gente, pero en la ciudad autónoma aún quedan más de 3.000 personas deambulando.

Como ha contado Medidia c o p e Badría, que es una vecina de 31 años. La calle está mucho más tranquila de lo que llevamos viendo estos últimos días. Y sí que es cierto que, claro, como vivo en u n a zona colindante a la frontera, sí que se escucha mucho jaleo, m u c h o gritos, mucho. La verdad es que se te sobreencoge el corazón porque es muy angustioso estar escuchando tanto, no sé, sufrimiento y, y desesperación porque la situación que viven en Marruecos es muy lamentable.

El gobierno asegura que han entrado, se han colado 8.000 personas, de las que, según ya digo, la información oficial, se habrían devuelto unas 4.800 personas. En muchos casos han sido los propios inmigrantes los que han podido volver, han pedido volver al no ver cumplidas、eh, sus expectativas, al no tener nada que comer ni ningún sitio donde dormir. El mecanismo de las devoluciones en caliente solo se puede emplear con los mayores de edad.

Pues、los menores la ley no lo permite. ¿Cuál es el problema? Muchos llegan indocumentados y es prácticamente imposible determinar su edad.

Extracomunitarios que estén completamente vacunados en nuestro país. Y eso me da también de este miércoles. Baleares da un paso adelante y va a permitir a los españoles que estén ya vacunados, al menos con la primera dosis, viajar a las islas sin necesidad de hacer una prueba PCR, de presentar una prueba PCR. También van a poder viajar a Baleares todos los habitantes que vivan en comunidades con una incidencia acumulada por debajo de los 60 casos. Ahora mismo.

En、esta situación solo se cumple en la Comunidad Valenciana y en Ceuta. Por cierto, hoy se cumplen los 10 días que dijo Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, que serían clave para que comenzáramos a ver las consecuencias de las aglomeraciones del primer fin de semana sin estado de alarma. De momento, a la espera de conocer los datos de esta tarde, España sigue por debajo del riesgo extremo al estar en niveles inferiores a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay algunas comunidades como Madrid que ayer tuvieron un pequeño repunte de incidencia.

Habrá que esperar a los datos de hoy para ver si, si es puntual. Y Gloria Steinem es la nueva ganadora del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021. Escritora y periodista norteamericana de origen judío, es considerada un icono del feminismo en su país, así como una activista de los derechos de la mujer. Fue columnista para el New York Magazine. ¡Uh!

Esta tarde, Gobierno y Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud deciden si,、eh, cómo va a ser el próximo curso escolar. También, qué normas sanitarias se van a aplicar. Por eso preguntamos hoy en mediodía. Copebarre, venga, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Pues sí, con las dudas de cómo va a ser ese próximo curso sobre la mesa. Hoy te estamos preguntando qué balance haces de este pasado.

Cuéntanoslo, ¿ha cambiado el rendimiento de tus hijos? ¿Les ha tocado clases presenciales o las han seguido desde casa? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber qué tal les está yendo en este extraño curso a tus hijos, si ha cambiado su rendimiento, si les ha tocado clases presenciales o la mayoría.

Las han seguido desde casa. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 6T23-0000 y enseguida te escuchamos. En infantil, en primaria, la mayoría de las clases han sido presenciales. En los cursos más avanzados, pues se ha experimentado ese modelo híbrido con la semi-presencialidad, con clases, clases online, con clases presenciales. En tu caso,、eh, ¿esto has, visto, ¿has visto que ha cambiado el rendimiento de tus hijos? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.

Más complejas y trascendentales para la Iglesia. Pues sí, como dices, será uno de los nombramientos episcopales más complejos y delicados en todo el o r b e católico. Tras casi dos años de espera, la incógnita se ha despejado. El padre Stephen Chou, 61 años, responsable de la provincia jesuita de China, será el nuevo obispo de Hong Kong. Quienes le conocen le califican como un tipo tranquilo, pero firme en la fe de la Iglesia y muy comprometido con la educación católica. La comunidad católica de Hong Kong, muy viva y dinámica, ha experimentado t e n s i ó n

En los últimos meses, debido a la crisis política que atraviesa la ciudad, hay numerosos católicos implicados en la lucha por la democracia frente a las pretensiones de control crecientes del régimen de Pekín. Pero también hay una parte de la comunidad que se inclina por el posibilismo. Según todos los observadores, la elección del padre Chou sería una especie de vía media. En sus primeras declaraciones, el nuevo obispo ha subrayado que él va a defender la libertad religiosa en el territorio como un derecho humano fundamental y que eso será algo que siempre hará p o b l e

Patente en su diálogo con las autoridades. La educación, e es un campo en el que se ha movido a lo largo de toda su trayectoria, va a ser otro terreno difícil para la relación entre los católicos y el gobierno. Muchos temen que, como consecuencia de la ley de seguridad nacional, Pekín trate de intervenir en la educación en Hong Kong, donde la iglesia católica dirige más de 300 escuelas. Los jóvenes, a los que ha dedicado la mayor parte de su tarea estos años, van a ser otra prioridad del nuevo obispo, consciente del resquemor de algunos por el hecho de que la Santa Sede no sea.

Haya decantado públicamente a favor del movimiento pro democracia. No tenemos que estar de acuerdo en todo con ellos, ha dicho, pero tenemos que entenderlos y compartir lo que sienten. En fin, Stephen Chou sabe que le espera una tarea bien difícil, con la sobra m del régimen chino cerniéndose sobre las precarias libertades de Hong Kong y con el telón de fondo del acuerdo entre Pekín y la Santa Sede, cuya aplicación no termina de arrancar debido al doble juego del gigante asiático.

a r r a n c a m o s así nuestro recorrido en el espejo. lo Hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos con Faustino c a t a l i n a Buenas tardes, Faustino. Hola, buenas tardes. Comenzamos con el comunicado del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ante la situación en Ceuta. En la que apela al valor supremo de la vida y la dignidad humana y recuerda que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos sus legítimas aspiraciones. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha entregado este mes.

Mediodía, los premios Bravo. Y entre los premiados, la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando García de Cortázar, Trece Televisión, Fernando Lázaro Goya Producciones, Catequicis, la cantante Rosalén y Ángel Cantero de la Archidiócesis de Valladolid. En el Vaticano, el Papa ha celebrado la Audiencia General. Ante las dificultades, distracciones, aridez y tristeza, Francisco ha dicho que no hay que desalentarse, sino seguir rezando con humildad y con confianza, porque el verdadero progreso en la vida espiritual no está en los éxtasis, sino en perseverar en la dificultad. Los obispos de Guatemala llaman a la esperanza y al

Compromiso de todas las familias para seguir siendo el fundamento de la sociedad guatemalteca. Familias a las que invitan a vivir los valores humanos y cristianos y dan gracias por no cansarse de hacer el bien y ser iglesias domésticas, al tiempo que denuncian la desnutrición infantil, el drama migratorio y los altos índices de violencia. Y esta tarde, la diócesis de Getafe analizará la faceta sacerdotal de Calderón de la Barca en el 340 aniversario de su fallecimiento. Que Recordamos fue ordenado sacerdote en 1651 y legó sus bienes y los derechos de sus obras a la congregación de presencia.

Víteros seculares Naturales Seculares de Madrid Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Mañana, día 20 de mayo, comienza el año jubilar dedicado a conmemorar el quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola y todo lo que vino después, evidentemente. Nos va a acompañar en un instante el padre Abel Toraño, coordinador de este año ignaciano conocido como i g n a c i u s 500.

El 20 de mayo se van a cumplir 500 años de aquella herida sufrida por Íñigo de Loyola en Pamplona, que fue el detonante de su conversión.

De la cual derivaría después toda una historia,、eh, una historia dentro de la historia de la Iglesia, que es la historia de la Compañía de Jesús. Es un motivo ciertamente para conmemorar y también para proyectar hacia el futuro. Y la Compañía de Jesús quiere hacerlo con este año jubilar, un año jubilar cuajado de iniciativas de todo tipo, que en un instante pues,、eh, repasaremos, con la marca Ignacius 500.

Mañana, en concreto, en la Catedral de Pamplona, en una Eucaristía que estará presidida por el Arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, y por el Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, p u e s s e da el pistoletazo de salida a este año ignaciano que se va a prolongar hasta el 31 de julio de 2022. Y hoy nos acompaña el Padre Abel Toraño, que es el coordinador de este año ignaciano Ignacius 500. Padre Toraño, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estos 500 años.

Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias y a ver si lo celebramos todos juntos. Eso claro, es. Claro que sí. Bueno, pensando en lo que significó、um, ese, eh, ese profundo cambio en la vida de, de Ignacio de Loyola,、um, yo pienso q u é es lo que introdujo como novedad en la vida de la Iglesia en un momento, recordemos que era un momento de crisis, un momento en el que estaba muy viva todavía la, la gran ruptura de, de, de, de la reforma protestante,、eh, nuestro mundo europeo se estaba abriendo.

yendo A nuevas dimensiones, a América, al Extremo Oriente, la Iglesia estaba realmente en un estado,、mm, diríamos, de, de, de, de gran、eh, debate interno. Y ahí aparece Ignacio de Loyola. ¿Qué significó eso? Sería difícil resumirlo, <risa> pero te comentaría quizás con un primer acercamiento: sería este, místicos y místicas en la historia de la Iglesia, gracias a Dios, ha habido,、uh -huh. hay y habrá, ¿eh? es, obra de, es obra de Dios, es obra del Espíritu.

Quizás, ¿qué nos ha dejado en principio Ignacio? Y conmemoramos con la herida y con este aniversario que conmemora la conversión. ¿eh? Es el inicio de, de un camino, bueno, que después sería mucho más largo. Si uno mira a esta gran santa, Santa Teresa, ve también un proceso de conversión fortísimo、sí. a San Agustín, a cualquiera de los grandes santos y místicos, ¿no? ¿Qué nos ha dejado, podríamos decir, diferente Ignacio? Quizás no tanto la experiencia mística, pero sí el ir tomando nota de ella.

Y hacer de esa experiencia un camino, una metodología, lo que significa el camino, ¿no? Un método para ofrecer a otros también la posibilidad de tener su experiencia de Dios, de ir reconociendo el lenguaje, cómo habla Dios en la vida de cada uno y cómo decidir las cosas fundamentales de la vida, incluso toda la vida, desde ese encuentro corazón a corazón con Dios, ¿no? Yo creo que esa metodología para ofrecer a otros.

Para poner a otros en el camino del encuentro con Dios, es quizá la aportación fundamental de Ignacio, que es lo que llamamos los ejercicios espirituales.、Uh -huh.

Nos decías hace un instante, subrayabas ese punto de la conversión, que evidentemente no、sí. fue cosa de un, de un instante, sino que, que, que llevó su tiempo y que tuvo su, su propia génesis. Y, y, y he sabido que vosotros queréis que en este año, En este año, Ignaciano, esa dimensión de la conversión esté también muy presente en, toda, en todas las actividades, que si no, a lo mejor pues, podrían derivar、pues、eso, en, un, en un activismo un poco frenético. ¿En qué va a consistir el, el, el, que, la, el que la conversión esté presente en todo?

Fíjate, yo creo que lo acabas de decir estupendamente. ¿eh? Eh, no es tanto hacer cosas, y uno puede mirar todo lo que hizo Ignacio de Loyola en su vida, hizo、sí. grandes cosas, él y los compañeros. Yo ahora te hablo desde Javier.、Uh -huh. Estoy en el santuario de Javier, está aquí nuestro padre general ahora oficiando la misa con la comunidad.、Eh, y uno dice: Pues fíjate tú, un hombre sin horizontes, un hombre ¿Sí? con muchísimas obras, ¿no? como Ignacio, como su amigo Ignacio de Loyola.、Eh, y uno dice: Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Hacer grandes cosas como Javier o como Ignacio?

Casi te diría que no. ¿eh? Dios dirá lo que nos toca a cada uno hacer. Pero sí que nos mueva、eh, la misma pasión interiormente. Yo siempre digo: mira, Ignacio intentó reformar la vida de mujeres de la calle y darles una oportunidad, mujeres que hoy diríamos abusadas. ¿no? Ignacio se preocupó por los niños que nadie atendía y que no tenían ningún tipo de educación. Ignacio visitaba a los presos y enfermos. Ignacio empezó con los compañeros a montar una red educativa.

Claro, la cuestión para mí, y yo creo que es la cuestión de este año ignaciano, es no nos preguntemos solo lo que hizo Ignacio, porque eso es fácil de alguna manera verlo, ahí están los libros de historia y la realidad actual, sino preguntémonos qué le pasó por dentro para poder hacer todas esas cosas. ¿Qué le sucede a un hombre que está a punto de morir y que se le rompen totalmente los ideales? 1521, un 20 de mayo, se le rompe totalmente, él aspiraba a otra vida.

Y emerge una persona nueva desde el encuentro con Dios, capaz de soñar diferente, de ver diferente y capaz de hacer muchas cosas. Pero porque hay algo que está sucediendo por dentro, que abarca toda su vida, que de alguna manera le invade, ¿eh? le invade, le, le, le coge totalmente, lo comparte con otros. Ahí está lo que te decía del método ignaciano:、uh -huh. tiene el valor de compartirlo con otros. El primer apostolado es llevar a Jesús a otros, ¿no?

Eh, y desde ese compartir un mismo sentir, un mismo vivir, van a hacer lo que tengan que hacer. ¿Ves lo de menos, q u i z á Bueno, no lo de menos, la cristalización de lo que sucede、uh -huh. por dentro es lo que uno hace por fuera.、Uh -huh. Es una persona. Pero consecuencia. preguntémonos qué es eso, es qué sucede por dentro, sobre todo en tiempos en que estamos muy a lo práctico a veces, ¿no? uh -huh. a lo útil, a lo que se ve. Hay muchas realidades que no se ven, pero son las que permiten que sucedan cosas. Esto es lo que queremos celebrar.

Y、uno de los aspectos que yo creo que imprime con una fuerza enorme esa irrupción nueva de Ignacio de Loyola en la vida de la iglesia es la audacia apostólica y ese coraje de ir. Entonces no se decía así lo de ir a las periferias, pero bueno,、eh, China y Japón eran p e r i f e r i a ya lo creo que lo eran en esa época, y allí fueron los jesuitas. Acabamos de contar que el nuevo obispo de Hong Kong es un jesuita, es el provincial de, la, de China. ¿Cómo se va a proyectar también esa audacia apostólica en un contexto nuevo?

En este siglo XXI, que no es el de la reforma contra reforma, pero es el de la secularización, es el del olvido de Dios, es el de las nuevas tensiones exacto, internacionales. Exacto. exacto. Bueno, yo creo que hay una primera mirada、eh, que también viene de la espiritualidad cristiana. ¿eh? Esto no es, no es ignaciano, lo ignaciano lo concreta a su modo, que es de un profundo amor al mundo. Y amor al mundo que nos toca vivir, no a l mundo que existió hace años, sino al mundo que nos toca vivir ahora. Yo creo que este es el principio de la encarnación, ¿no?

Amamos desde Dios, estamos invitados a amar como Él ama este mundo. ¿no? Uh -huh. ¿Y n o cuáles serían hoy, dices tú, pues como las líneas maestras, las fronteras, ¿no? las periferias? Es verdad que quizás no son geográficas, ahora tenemos fotos de todos los sitios y podemos verlo con Google Earth o、uh -huh. Google Maps o lo que quieras.、Sí, sí. n o、eh, Antes Javier iba a sitios que no había f o t o no había ni testimonios de dónde iba. Era boca a boca y cuando le decían que había un territorio más.

Donde no había sido anunciado el evangelio, allá Allí iba. Allí que iba, sí, sí. Pero hoy, ¿dónde están esas fronteras? Bueno, yo creo que hay una frontera de la fe. ¿eh? Por ejemplo, en Europa es la frontera de una interioridad en mucha gente. ¿eh? Podemos mirar nuestras familias en ocasiones, gente que conocemos y queremos de verdad, ¿no?、Eh, ¿Cuánta interioridad deshabitada, ¿no? Deshabitada, deshabitada de Dios, ¿no?、Eh, yo creo que una cosa que vivió Ignacio cuando quedó quebrado y herido en Pamplona, celebramos los 500 años.

Es que en ese proceso de abatimiento total descubrió que no estaba solo, que Dios estaba con él. Y un Dios que él no conocía, que empezó a conocer. Ahí comienza la conversión, ¿no? Yo creo que esta es una primera grandísima f o r t e n a Los papas, desde Juan Pablo II, al menos que yo tenga memoria, pero ya Pablo VI,、eh, nos invitan a la evangelización,、uh -huh. a un encuentro con el mundo de corazón a corazón, descubriendo que en la interioridad de todos, porque todos la tenemos, no estamos solos, no estamos abandonados, ¿no?

Puede haber un encuentro que redimensione y que llene la vida. Yo creo que esta es una primera gran frontera. Después, otras,、eh, la Compañía de Jesús ha establecido unas、eh, preferencias.、Uh -huh. Esta que te acabo de decir es la primera. La segunda va dirigida a los jóvenes, a acompañar a los jóvenes en su camino, si quieres, vocacional, por dónde orientar con sentido su vida.、Eh, tercero, los marginados, los más pobres, ¿no? los descartados, como dice el Papa. Y cuarto, todo el mundo de la casa común, ¿no?

Que van ligados a lo demás, ¿eh? a las otras preferencias. Vivimos en un mundo que estamos viendo que está dañado. La pandemia es un claro exponente de que el mundo ha quedado dañado y de que lo que hacemos en el mundo daña a todos y daña principalmente a los más necesitados, ¿no? a los más excluidos. Por ahí están las preferencias y las fronteras hoy. ¿no? Y sobre todo, yo lo que percibo es que hay un dinamismo del espíritu que nos mueve a seguir preguntándonos, Señor, ¿a dónde nos envías hoy?

Esto es lo que se preguntaba Ignacio una y otra vez. ¿Eh? Señor, ¿qué de hacer? ¿Eh? ¿Hacia dónde quieres que oriente mis pasos? Yo creo que la Iglesia en esto está siendo, la verdad,、eh, testimonio en todo el mundo y en tantos lugares donde hay persecución, necesidad, hambre, guerras, y la compañía en su pequeña parte quiere hacer lo mismo. ¿no? ¿Y, y todo esto haciéndolo.

Pues eso, como una compañía, no como enviados eh, autónomos, eh, aislados, cada uno con su genialidad, cada uno con A mí me encanta esa, esa palabra que, que acuña Ignacio de Loyola cuando habla de una compañía, de una amistad. Nos hablabas de esa amistad tan paradójica y tan curiosa entre, entre Ignacio y Francisco Javier, por ejemplo, que al principio eran enemigos. ¿Cómo, cómo vivir hoy esa compañía en un mundo individualista, en, en este mundo、eh, activista, en este mundo que.

Tiene sospecha de todo lo que significa también comunidad. Fíjate,、eh, hay sospecha de todo lo que es comunidad y la pandemia, en cuanto nos encierra en casa, buscamos compañía, <risa> claro, ¿verdad? Claro. Y buscamos contacto, tacto, abrazar, besar,、eh, estar cercano, incluso el pequeño gesto de que me vean la cara, ¿cómo desearía ya quitar la mascarilla? n o、uh -huh. Bueno, es un reto, ser cuerpo、eh, es siempre un reto y es un milagro.

Ahí está también actuando Dios en nuestra vida, ¿no? Mira, dos detallitos muy breves. Compañía viene del latín, ¿no? De cum panis, aquellos que comparten el pan, de los que se sientan a la mesa. Fíjate el sentido sí, eucarístico sí. que hay detrás de esto, ¿no? Somos congregados por alguien que no somos nosotros ni nuestras afinidades. Tú lo decías, eran enemigos, en principio, las familias de Javier y de Loyola.、Eh, bueno, y, y trabaron el segundo término que te comparto, ¿no? Una amistad en el s e ñ o

Sintieron que quien unía y quien era capaz de hacer el milagro de unir lo diferente y de establecer la comunión era, era Dios mismo. Era Dios mismo, ¿no? Amigos en el Señor. Oye, Dios quiera, yo lo voy notando con tantos compañeros jesuitas que de alguna manera reproducimos aquello de Ignacio y de los primeros compañeros, ¿no? Que es el milagro de ser tan diferentes en sensibilidades, en、uh、lenguas, -huh. en culturas. Te iba a decir, hasta en sensibilidades políticas, si quieres, y a la vez saber que hay algo mucho más grande que nos sostiene.

Y que nos anima y nos une. n o Yo creo que esto, si uno mira su propia vida, dice: es que es así.

Y hay que dar gracias, ¿no?、Eso、es un milagrito. <risa> bueno, pues esperamos ver, y, y sentir y escuchar muchos milagros en este año, Ignaciano, que comienza mañana, que se va a prolongar hasta verano de 2022 y que nos va a dar muchas oportunidades de prestar atención y poner el foco en los principales jalones que se vayan produciendo. Así que ojalá que no sea la última vez que hablemos,、eh, Padre Abel t o r a ñ o Muchísimas gracias、Cuando、por habernos introducido.、Quieras. Claro que sí. Un、Cuando、fuerte quieres, abrazo. que tengáis un buen día. Igualmente,、eh. y, y un abrazo fuerte para todos los j e s u c t o s

s u t A s a los que encuentres de parte nuestra. Un fuerte Muchísimas abrazo. Gracias. Adiós, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta、adiós. luego.

Seguimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino. Saludos de nuevo. Vamos a comenzar contando que el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal acoge con preocupación la situación que se está viviendo en Ceuta y en Melilla. Apelando al valor supremo de la vida y la dignidad humana, recuerda que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. Muestra también su solidaridad con las diócesis de

Cádiz y Ceuta, y Málaga y Melilla, de reconocida trayectoria en la atención y acogida a migrantes, así como con las necesarias iniciativas en ambas ciudades autónomas para acoger integralmente y custodiar los derechos de las personas migrantes, especialmente de los menores. Y por último, invita a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclama a todos los niveles la mejor política puesta al servicio del bien común. Y este mediodía se han entregado los premios Bravo de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Premio Bravo especial para la Asociación de la Prensa en su 125 aniversario. Fernando García

De Cortázar en prensa, Fernando Lázaro en fotoperiodismo, el programa Documentos de Radio Nacional de España en radio, 13 en, 13 en televisión y Goya Producciones en cine. Premio Bravo de Nuevas Tecnologías para Catequicis de la productora de Infinito Más Uno, de música para Rosalén, de publicidad la campaña Ropa Vieja de la Agencia China de Adolfo Domínguez y por último Premio Bravo a la labor diocesana en medios de comunicación a Ángel Cantero de l Archidiócesis de Valladolid. El presidente de la Comisión para los Medios de Comunicaciones, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca.

La pandemia ha dado la vuelta a nuestra sociedad. Con ella habéis puesto de manifiesto el valor y la grandeza de las personas valerosas y también habéis señalado las incoherencias, la confusión o los errores de este tiempo en los que algunos, lamentablemente, hemos participado. Señalando aciertos y errores, dibujáis el camino justo que hay que seguir.

Comunicar verdad en medio de un mundo de negacionistas, en ambientes diversos, de poderes que pretenden conceder credenciales de veracidad, en medio del ruido generado por las redes sociales o de intereses económicos espúreos, es tan difícil como imprescindible y a veces os cuesta la vida.

En el Vaticano se ha celebrado hoy la audiencia general presidida por el Papa. Francisco ha reconocido en su catequesis que rezar no es fácil. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Rezar no es fácil, asegura el Papa, y debemos contar con las dificultades, incluidas las distracciones. Cuando sucede, lo importante es combatirlas, ofreciendo con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Francisco también ha recordado que protestar ante Dios es también una forma de rezar.

pues Los hijos se relacionan así con sus padres. Y en el saludo en lengua española ha añadido un consejo para preparar la próxima fiesta de Pentecostés. En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades.

Con sabiduría y con su ansia. La recomendación de Francisco ante la sequedad del corazón y la tristeza a la hora de rezar es dejar que entre la luz de Dios sin dejarnos encerrar nunca en lo gris. Gracias, Eva. El sacerdote argentino Gabriel Romanelli es el párroco de la única parroquia católica en la Franja de Gaza. Y desde esa parroquia de la Sagrada Familia nos ha contado cómo están viviendo los bombardeos de estos días. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.

El padre Gabriel Romanelli cuenta que la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza está junto a uno de los barrios más castigados por los bombardeos. Las explosiones más grandes, acá las hemos tenido a 100 metros. Las explosiones han sacudido los edificios. Se movía la casa, la, la casa parroquial. Parecía una cuna, pero no, no movida por la mano de una mamá. Han causado daños en la escuela de las Hermanas del Rosario. En el convento y en la escuela del Rosario y en varias casas de familias cristianas también. El único párroco católico de Gaza dice que hay miles de personas que lo han perdido todo.

Todo. Miles de personas han perdido la casa, les han bombardeado la casa, sobre todo en barrios muy populares. El padre Romanelli cree que no es una guerra entre iguales. Esto es una, una guerra desigual, es, hay desproporción, ciertamente que hay desproporción. Gabriel Romanelli es argentino, lleva 12 años como párroco en Gaza.

Estamos concluyendo este tiempo del espejo y en estos últimos días tremendos hemos visto a niños con sus madres, a menores solos, a adolescentes y mujeres embarazadas que han sido utilizados por la estrategia del gobierno marroquí de tensar al máximo.

La frontera en Ceuta. Pues bien, el Departamento de Migraciones de nuestra Conferencia Episcopal, como hemos escuchado, recordaba que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de esas personas. También ha pedido custodiar los derechos de las personas migrantes, especialmente de los menores. Ha invitado a mantener actitudes de convivencia pacífica, no siempre fáciles en estos momentos de tensión.

Donde hay que reconocer que la población de Ceuta vive también con legítima preocupación todo lo que está sucediendo. Y reclaman la mejor política puesta al servicio del bien común. Pues bien, vigilar las fronteras y prestar asistencia a quienes entran. Mantener en pie el Estado de Derecho y asegurar los derechos fundamentales. Todo eso forma parte de esa buena política. No perdemos de vista que España afronta en estos días un desafío de primer orden a su soberanía nacional.

Por eso, la defensa de la legalidad, la inteligencia diplomática y la protección de los derechos humanos, especialmente de los que son más vulnerables, tienen que ir forzosamente de la mano en esta compleja coyuntura.

Pues con esta mirada dolorida、eh, a lo que está sucediendo en nuestra frontera sur, en la ciudad de Ceuta,、eh, vamos concluyendo este tiempo del espejo y ahora vamos a conocer qué es lo que está pasando en España y en el mundo en tantas dimensiones que nos importan y nos interesan. Con la ayuda de todo el equipo del Mediodía Cope y Antonio y Raiz a la cabeza. Hola Antonio. ¿Qué tal, José Luis? Pues con un dato actualizado de última hora, el gobierno asegura.

Que ya han sido devueltos a Marruecos 5.600 inmigrantes que se colaron después de que el país vecino pues relajara los controles e hiciera、eh, mirar hacia otro lado, en ese punto, en la frontera entre、eh, Ceuta y Marruecos. Vamos a estar en las calles de Ceuta, que es ahora donde se ha trasladado el problema. Una vez que、eh, Marruecos ha decidido.、Eh,

Levantar、eh, la presión.、Eh, una vez que ha decidido restablecer los controles, pues lo que se ha producido es que miles de inmigrantes siguen por las calles de, de Ceuta. Vamos a estar allí y vamos a poner el foco especialmente en todos esos menores que no pueden ser devueltos. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía c o p u e

Son las dos, la una en Canarias. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía. Cope, estar informado. Buenas tardes. La situación en Ceuta sigue siendo hasta ahora muy tensa, a pesar de que Marruecos ha decidido a primera hora levantar el chantaje que había sometido a España. Lo ha hecho restableciendo los controles en los accesos fronterizos que abrió de par en par la noche del domingo.

Desde ese momento, cerca de 10.000 inmigrantes han entrado de forma irregular en España. Es difícil ofrecer una cifra real de personas que han conseguido colarse. Desde el Gobierno,、eh, su objetivo ahora es informar de los que han conseguido devolver, que suman, se suman a algunos que han decidido regresar por propia voluntad. Según el Gobierno, y es una cifra actualizada.

Hace apenas unos minutos, 5.600 personas han llevado ya el camino de vuelta. Los que no pueden ser repatriados son los menores. Y España se enfrenta a un nuevo problema para atender a los 1.500 menores de edad, cifra también oficial, que han llegado sabiendo que se van a quedar porque la legislación les ampara. La mayoría deambulan a esta hora por las calles de Ceuta, donde se sigue respirando tensión.

El dispositivo policial ha recibido el refuerzo de 200 agentes. Son policías y guardias civiles, como Juan Francisco, que pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita. Esta mañana, minutos antes de volver al agua y de evitar situaciones dramáticas, Juan Francisco pasaba por Herrera en c o p e

Al mundo. Son imágenes que retratan el problema que ha generado Marrocos en una respuesta, poniendo en juego la soberanía de su país vecino y también jugando con la vida de las personas.、Y、había muchos padres y madres con los hijos、pues、amarrados como podían.

Y los adultos y los menores de 13, de 15, de 17 años lo superan sin aparentes problemas. Los que no saben nadar lo hacen agarrados a las rocas del espigón. Pero ya digo, no todos los rescates terminan bien. Lo ha contado en el Rancope Juan Francisco.

Por desgracia que perdimos a una persona. Hubo una persona que no pudimos, que no nos dio tiempo a verla.、Uh -huh. Había tanta gente pasando a la vez que era imposible, era imposible. Desde el barco nos iban señalando dónde había alguien. O sea, estábamos metidos en el meollo para, para, para llegar lo antes posible porque una persona que se está ahogando dura nada. No da tiempo a casi ni que se den cuenta de lo que está ocurriendo.

Pues、esto es lo que se ha vivido en el mar. Ahora la noticia se sitúa en las calles de Ceuta, donde deambulan miles de personas. Los menores no pueden ser devueltos, duermen donde pueden y las ONGs les están ofreciendo comida y agua. Enseguida volvemos a las calles de Ceuta. Antes, con la ayuda de Barre Venga, te cuento más noticias de este miércoles 19 de mayo. Mediodía. Cope, estar informado.

Los vacunados con al menos una dosis podrán visitar las Islas Baleares sin necesidad de PCR. También podrán hacerlo los que vivan en comunidades con una incidencia por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Son avances en las condiciones para viajar que estamos conociendo en el primer día de la Feria Internacional del Turismo FITUR. Hoy también la portavoz de Podemos en Madrid espera una rebaja de su condena de cárcel.

Lisa Serra tiene pendiente un año y siete meses de prisión por agredir a varios policías en estas protestas contra un desahucio en Lavapiés en 2014. Ella insiste en que no hay pruebas. Dan un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes que dicen que les insulté y que les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso. Hoy el Supremo está revisando esa condena. La decisión es importante porque Serra sustituye a Pablo Iglesias.

Como cabeza visible de Podemos en Madrid y podría quedar definitivamente inhabilitada. Más de cuatro meses después, el BOE publica hoy las normas para recibir las ayudas urgentes para paliar los destrozos de Filomena. Son más de 500 millones de euros, además de reducciones fiscales para actividades agrarias. Y hay premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. e s g l o r i a s t e i n e m p e r i o d i s t a y e s c r i t o r a d e e s t a d o s u n i d o s f u n d ó h a c e

40 años, la primera revista creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Hoy todavía es un referente para el feminismo. En Ceuta, el camino hoy se está recorriendo a la inversa, de regreso a casa. Decenas de personas dejan atrás la valla fronteriza con España.

Y vuelven hacia el interior de Marruecos. Muchos de ellos también hay que significar que por propia voluntad están volviendo a Marruecos a las veces que no se han cumplido sus expectativas. Otros、pues、están deambulando por la ciudad, de un sitio a otro, sin saber dónde ir, con las pocas pertenencias que llevan, algunos con bolsa, otros prácticamente con, con lo opuesto. Francisco es policía en Ceuta, del Sindicato Unificado, y habla de una vuelta que se explica sobre todo por dos razones. Por un lado, hoy sí, la policía marroquí.

Está impidiendo la entrada por el paso fronterizo del Tarajal después de que hasta 8.000 personas, según la cifra oficial, lograran entrar en España en los últimos tres días. Pero es que además, los que quedan deambulando por las calles no tienen nada.

Caritas, que está haciendo reparto de、eh, galletas, agua y leche. Estos chavales,、eh, hemos hablado con ellos, duermen donde pueden, en cualquier sitio, y bueno, llevan sin comer bastantes horas.、Un、grupo muy numeroso. A partir de las 3 comienza la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Le escuchábamos desde las calles de Ceuta, en las que también está Álvaro García, porque hoy la noticia: Álvaro ya no está en la playa del Tarajal.

Sino en el centro de la ciudad. Adelante, Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Y La situación ha cambiado con respecto a ayer. Ahora se ven muchos menos jóvenes recorriendo estas calles de la ciudad autónoma de Ceuta. Hace menos de 24 horas, donde me encuentro, veía unos 15, 20 jóvenes. Ahora mismo hay dos o tres sentados al lado de un árbol, aprovechando la sombra, porque el sol está apagando muy fuerte a esta hora. Uno de esos chicos se llama Moja, es de Marruecos, llegó ayer a Ceuta.

Y nos ha contado que le engañaron. Que en Facebook vio una publicidad que le decía que en España se estaba dejando entrar y que se entregaban todo tipo de papeles para trabajar. Dijo a las f r o n e r a s o a la frontera, solo dejan e n t r r c o m que no u e d e n e n t r r b e n v e n i d e c í a Moja que estaba al lado de la frontera, que les dejaban entrar, que les decían solo entrar, de bienvenidos porque podéis pasar. Dice que es la sexta vez.

Que, que intentaba entrar, que esta vez era mucho más fácil, que era la ocasión perfecta porque no tenían ni que nadar, solo caminar. Y él dice, Moja, que va a aguantar dos o tres días más, pero que si no ve salida va a volver a su país porque insiste en que le han engañado. De hecho, Antonio se acercaba a hablar con nosotros y simplemente nos pedía información para recibir esos papeles prometidos desde Marruecos. Pues ese testimonio de Moja refleja perfectamente la jugada que ha pretendido Marruecos. La situación en la valla fronteriza, como te estamos contando.

Es bastante más tranquila porque además ya está en Ceuta un refuerzo de 200 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Se están encargando directamente de las devoluciones. La última cifra oficial es que han sido entregados a Marruecos de vuelta unas 5.600 personas. Es decir, que de los 8.000 que llegaron quedan en Ceuta unos 2.500 y de ellos entre 1.500 y 2.000 podrían ser menores.

Que continúa hoy. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, hasta que se pueda aclarar, ya vemos que si están indocumentados es muy complicado、eh, la edad. ¿Y cuántos、eh, menores hay ahora mismo en Ceuta? ¿Qué pasa con ellos, Juan? Mira, pues te cuento una historia de niños, Antonio. Este es el sonido en el lado marroquí, en el Tarajal, junto a la frontera esta mañana.

Decenas de personas expectantes se pueden ir, por cierto, a los disparos del material antidisturbio de la policía española. Había hace unos minutos tres o cuatro madres junto a un policía marroquí. Preguntaban por sus hijos menores. e l a gente les ha dicho, tranquilas, los van a devolver a todos. Es la i n c e r t i d u m b r e que reina a un lado y al otro de la frontera. Eso no se puede hacer si el gobierno marroquí no lo permite. Nos aclaran fuentes gubernamentales. La ley impide la devolución de un menor de edad. Algunos están volviendo porque lo piden ellos.

En las redes sociales hay familias que acusan a su gobierno de haber utilizado a sus hijos, incluso de haberlos reclutado para pasar a España. Lo cierto es que están hacinados en las naves del Tarajal. Se realizan pruebas COVID, se guardan cuarentenas, se está realizando ya alguna prueba osométrica para determinar la edad. El policía Francisco Bravo, antes d e e s c u c h a m o s representa al sub en Ceuta, habla de esos 1.500 menores.

Los cuales, cuando se les determine la, mediante pruebas osométricas para determinar su edad y hayan pasado el protocolo que hay establecido por la pandemia del COVID que s u f r i m o serán s trasladados al centro de menores o, en su defecto, a p i n i e r Piniers ya fue cerrado. En fin, el centro de menores de la Esperanza en Ceuta está al completo con 500 plazas ocupadas. Madrid busca el gobierno, busca el apoyo del resto de comunidades. Gracias, Juan. Hablamos de dos puntos más.

Donde preocupa especialmente lo que ha pasado en Ceuta ante el temor de que pueda repetirse también en sus calles. Primero, Canarias, donde se refuerza la vigilancia, aunque no se han detectado nuevas llegadas. Y segundo, Melilla, donde ha habido un nuevo intento de asalto a la valla fronteriza, aunque sin éxito esta noche. Ante lo vivido en las últimas 72 horas, fuentes del gobierno hablan ya de un asalto en toda regla. Es verdad que Pedro Sánchez no ha llegado a usar este término esta mañana en el Congreso.

Aunque sí reconocía que no estamos ante una crisis migratoria. Lo importante, después de la sesión de esta mañana, tenemos algo en claro por parte del Gobierno en cuanto a medidas que se vayan a tomar a partir de ahora con Marruecos. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.

Buenas tardes, Antonio. Pues el Gobierno cree que ha hecho ya todos los deberes en este asunto, desplegar el ejército en la frontera, reforzando los efectivos, proceder a devolver de forma inmediata a los que han entrado irregularmente, enviar ayuda humanitaria y pedir apoyo y respaldo a la Unión Europea con el pretexto de que ya no es solo una frontera española, sino de Europa. No obstante, Moncloa admite que quedan flecos por resolver en esta crisis diplomática, una crisis que el Gobierno espera poder resolver pronto, empezando.

Por el regreso de la embajadora marroquí en Madrid. Consideran a Marruecos un país amigo y están convencidos de que debe seguir siéndolo. El Ejecutivo está en un impas de espera. Pues está es la situación ahora mismo. Una clave fundamental en, en todo esto es el papel de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden evita pronunciarse y habla de un asunto bilateral entre España y Marruecos. Lo cierto es que ha sido muy importante el apoyo de Estados Unidos a Marruecos.

Al reconocer su soberanía sobre el Sáhara. Eso explica en gran medida lo que está pasando con nuestros vecinos del sur. Lo ha explicado en el RDAN COPE Federico Trillo, exministro de Defensa que ya vivió en primera persona la crisis con Marruecos en 2002 en el islote de Perejil. Los Estados Unidos son nuestros aliados. Somos aliados mucho más potentes que la alianza con Marruecos. Lo que pasa es que tienen una geometría variable y ahora lo que, lo que les interesa sobre todo es el conflicto de Oriente Medio. Y ellos han visto una oportunidad muy clara.

Unido quizás a cierto deterioro de la situación interna y a una lectura de la derrota del 4 de mayo, y han dicho los marroquíes: allí que vamos. Marruecos es clave para Estados Unidos en el conflicto entre israelíes y palestinos, y de ahí esa fuerza de Marruecos que se e m b a l e n t o n a con España. Precisamente mientras tanto en Oriente Medio. Ha h lanzamiento de misiles. Esta noche han sido 120 bombardeos contra objetivos de Hamas por parte de Israel.

Mientras que los grupos terroristas han lanzado ya desde Gaza cerca de 4.000 misiles en 10 días que llevamos de tensión. Hay 215 muertos del lado palestino, 12 en Israel y cerca de 50.000 personas que ya han tenido que dejar sus casas en la franja. Todo hace indicar, afortunadamente, que estamos más cerca del alto el fuego, que según algunos medios de la zona podría llegar mañana mismo.

Que Sanidad haya dado luz verde a la mezcla de diferentes tipos de vacunas, todavía no está claro qué va a pasar en cada caso. Madrid, por ejemplo, insiste en que los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan ponerse la segunda de manera voluntaria. El Ministerio u n d í a tendrá que contar por qué ese empecinamiento y qué es lo que hay detrás, qué condicionamiento político o comercial o del tipo que sea para la toma de esta decisión, porque no lo entendemos.

Es el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que planteará esta tarde la posibilidad en la reunión entre Sanidad y las Comunidades Autónomas de la que se espera que salga ya la respuesta definitiva. Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, también apuesta por seguir usando、eh, AstraZeneca. Por cierto, que también esta tarde Sanidad y las Comunidades Autónomas van a intentar cerrar el acuerdo para la vuelta a las aulas. El próximo curso sobre la mesa siguen tres ideas. Una.

El uso de mascarillas en todo momento. Dos, los grupos burbuja de hasta 25 alumnos en infantil y 30 en primaria. Y tres, la reducción de la distancia de seguridad en los colegios. Desde el metro y medio actual al metro y 20 centímetros que se propone para el curso que viene. Todo esto apostando por la vuelta total a las clases presenciales si es posible. Se、bueno, llama Tú, vas a v e el próximo curso y te estamos preguntando qué.

balance haces de este curso 2020-2021? ¿Ha cambiado el rendimiento de tus hijos? ¿Os ¿En han general los.? ¿Habéis s e creo... s presencial e s o habéis seguido el curso desde casa? Preguntas que hemos lanzado.

En el SIS 3723-000. En general, yo creo que se han adaptado bastante bien, pero claro, todavía están pendientes de los exámenes y a ver qué rendimiento han sacado. Soy maestra y mi experiencia este curso ha sido muy positiva teniendo en clase bastantes menos alumnos, con lo cual puedes atender, individualizar cada caso. La bajada de la ratio es algo que, por favor, debería quedarse. ¿Ha cambiado el rendimiento de tus hijos?、Eh, ¿Habéis tenido clases presenciales o en ese modelo híbrido? ¿Nos lo cuentas en el

3723000. Mientras se baraja la posibilidad de ir retirando las mascarillas al aire libre, los trabajadores de más de 50 empresas del sector en España se preguntan.

Por su futuro laboral. Susana Moné, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Sí, son empresas jóvenes y otras que se readaptaron. Están fabricando nada menos que 400 millones de mascarillas al mes. Creen que aunque la demanda se va a ajustar, podrán mantenerse, pero necesitan el apoyo de la Administración frente a las importaciones masivas de China. Pensamos que el sector sanitario y determinados sectores van a necesitar seguir consumiendo mascarillas. Estamos tratando de concienciar el consumo.

consumo De mascarillas responsables que deriven la compra de productos locales que al final son unas mascarillas con garantías. Es Jorge Lázaro, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Mascarillas y EPIS. No se puede comparar una mascarilla que ha sido fabricada en España con todos los requisitos sanitarios que, que lleva detrás con una mascarilla fabricada en China que no cumple con ninguno de esos t requisitos. Tiene unos costes a nivel de equipo humano muchísimo más bajos. ¿no? Por eso, aunque en España seríamos autosuficientes, muchos fabricantes están e x p l o a d o

exportando a Europa.

c o r Rochano, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En el Barça, la porta anuncia f i l e c i c l o Lo hizo ayer en los premios del deporte catalán y apunta a jugadores con años de contrato y sueldos altos, como Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi, Roberto o g r i e z m a n n En el desenlace del título de liga, pendientes de la recuperación de Ramos y de Barán, el español Ramos se ha entrenado en el gimnasio en solitario y Barán lo ha hecho con el grupo. En el Atlético de Madrid, Gil Marín y Andrea Berta, el director deportivo, han visitado la plantilla. La única ausencia es la de Lemar. Noticia de Deportes Cope Valencia: Bordalás es el elegido como

Nuevo entrenador del Valencia, solo falta que no es poco el ok de Peter Lin. Y Luis Enrique va a dar la lista finalmente el próximo lunes día 24. Y tenemos nuevo equipo de primera, el Mallorca, que ayer ascendió en el hotel antes de jugar en el día de hoy después de la derrota del Almería. Gracias, Corrochano. La información más cercana a partir de ahora en Mediodía Cope. Antonio Herray. Mediodía. Cope. Estar informado. En la linterna.

Expósito, busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa: contaminación y salud. Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas. ¿Quién va a pagar los impuestos? Sí. Todos. Sí. ¿El camino es este? Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo d í a impuestos indirectos. Lo del mapa genómico del coronavirus, t r a d ú c e n l o ¿Para qué?

Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. La última revisión de la tasa de contagios que se ha realizado hoy mismo deja a tres municipios sevillanos por encima de los mil casos por cada 100 mil habitantes. La situación más complicada, de nuevo, la encontramos en la localidad de La Campana, donde la tasa se sitúa ya en los 2.863 casos. Imaculada Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De hecho, en La Campana la Junta vuelve a proponer cierre perimetral y de comercios y la justicia tendrá que avalar posteriormente la medida.

Otros dos pueblos que superan los mil casos son el Madroño y San Nicolás del Puerto, pero se pueden librar por ser localidades menores de cinco mil habitantes. El alcalde de esta última, de San Nicolás del Puerto, Juan Carlos Navarro, pedía hoy muchísima precaución a los vecinos de su pueblo. Sí, hemos hecho un escrito, c i t a n d o a la gente que, que, sea, que tengan precaución.、Eh, eran, había comuniones este fin de semana, hemos pedido que por favor intentaran suspender la celebración.

Y, de, y así lo h a hecho al menos dos, no sé si era que había tres y no me queda muy confirmado, pero dos seguras que, que han suspendido las celebraciones. Por lo tanto, como siempre, la gente está respondiendo y esperemos que esta nueva incidencia y este nuevo propósito lo controlemos lo antes posible.

Así las cosas, seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia, porque esto ni mucho menos se ha terminado. Y de nuevo, hoy tenemos que lamentar fallecimientos en Sevilla. De hecho, en las últimas 24 horas, Salud ha notificado el fallecimiento de seis personas. Se han confirmado 388 casos, 88 precisaban hospitalización y a 752 se les ha dado ya por curados. En estos momentos hay 268 pacientes ingresados por COVID, de los que 72 precisan cuidados intensivos.

En Andalucía, este miércoles hemos sumado 16 víctimas y 1.144 nuevos positivos. Siguen, como ven, siendo cifras altas, frente a las que se continúa además acelerando el ritmo de vacunación. Hoy el presidente de la Junta ha confirmado que este mismo mes de junio todos los mayores de 40 años van a tener puesta al menos la primera de las dosis de vacuna y que también se habrá alcanzado el 75% de la inmunidad de grupo de la llamada población diana. Juanma Moreno.

Para el 30 de junio, prácticamente el 75% de los andaluces estará ya inmunizado. 75% de los andaluces ya inmunizados. Eso es, sin lugar a d u d a una gran noticia, una noticia que nos da seguridad, seguridad para que todos los visitantes, todas esas personas que quieren venir a pirar las maravillas de Andalucía, estén con nosotros. Y el 100% de los mayores de 40 años.

tendrán al menos ya una dosis también el 30 de junio.

Dos y casi veintitrés minutos de la tarde, más cuestiones. FITUR ha echado a andar. Había ganas de feria y hay más ganas de normalidad, deseos de recuperación y también de lograr que los turistas vuelvan por fin a nuestras calles. La Feria Internacional de Turismo se celebra en Madrid y sirve para que Sevilla enseñe por primera vez su nueva marca de ciudad. Juan Espadas, alcalde. Hemos asociado una marca turística a una marca de ciudad y por tanto traemos un, una herramienta básica para la promoción turística de la ciudad.

Que es también una promoción de la propia ciudad como、eh, ciudad no solo para conocer, ciudad para invertir y ciudad también que quiere internacionalizarse, es decir, que ha demostrado justo antes de la pandemia que podía alcanzar niveles、eh, absolutamente desconocidos n o de afluencia de visitantes. Eso en cuanto a la capital, en cuanto a la provincia, también va a enseñar sus rincones y va a resumir con una palabra todo lo que ofrece Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, Miguel Ruz, presidente de los Empresarios de Sevilla.

Para el mes de julio ya hay una reserva que supera el 35% de, de este turismo que nosotros queremos, queremos mimar y que para el mes de agosto esa reserva se va a 7 puntos por encima ya del de mes de julio. Sevilla enamora, se basan en 6 vídeos para los mercados principales: mercado francés, el italiano, el alemán, el nórdico, el marroquí y el británico. Esta campaña nos invita a todos a descubrir los motivos por, por qué vienen y quieren visitar nuestra provincia.

Y hoy muchos rocieros viven una jornada complicada porque hasta ahora tendrían que estar ya caminando hacia la aldea del r o c í o para encontrarse con la blanca paloma. Es el caso de la hermandad del r o c í o de Triana, como nos cuenta ya Manuel Salvador.

De no ser por el COVID, estos días los caminos al rocío estarían llenos de hermandades ansiosas de llegar a la aldea Almonteña. Y los romeros sevillanos lo echan de menos y evocan los rocíos que vivieron. Nos lo ha dicho Federico Flores, el hermano mayor de la hermandad del rocío de Triana, que hubiera tenido que salir hoy. Confluyen en la mente muchas cosas y en el corazón. Pero al final, bueno, sabemos que hay f e a y esperanzas. e g u r o que en algún momento esto pues terminará. Y lo que solo deseamos es eso, que, que se lleve a las menos víctimas posibles.

Y poder en un futuro pues, pues poder disfrutar con los hermanos estos días de, de convivencia, que no es que no lo hagamos este año, lo único que lo vamos a hacer de manera diferente. Las cinco hermandades de la capital celebran sus misas de Romero y han preparado actos y cultos a la espera de futuras romerías sin pandemia ante la Blanca Paloma.

Y también hoy saldrían para la aldea al m o n t a ñ a del, del rocio las hermandades de numerosas localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas las de la aljarafe como Gines, Bormujos, Obenacazón y muchas más. Localidades con mucha tradición rociera.

Donde este año, con medidas de seguridad, se ha podido al menos desarrollar la misa de Romeros con permanente recuerdo a la pandemia. Y para q u i e n e s todo comienza en esta mañana de luz, la mañana de gloria más grande del año, en la que el aire huele a rocío. Los cohetes, las campanas. Aquí se lleva tiempo esperando la llamada para esta misa de Romeros. Este año muy distinta. Aunque no crujan las carretas, ni se duerman lopas, ni lleguemos hasta sus rejas, que no se pierda el fervor. Muchas personas ya no están aquí con nosotros.

Otros siguen padeciendo la enfermedad en casa, en los hospitales, y no pocos sufren la otra pandemia, la social y económica.

Dos y veintiséis minutos de la tarde, más asuntos de esta jornada. Atención a esta historia, porque Sevilla será la clave para determinar definitivamente el origen de Cristóbal Colón. Y es que después de dieciséis años paralizada, se va a retomar la investigación gracias a los últimos avances tecnológicos y utilizando restos del descubridor procedentes de la Catedral de Sevilla. Cinco laboratorios de todo el mundo van a analizar con las nuevas tecnologías los restos que tiene la Universidad de Granada de Cristóbal Colón.

Procedentes de la Catedral de Sevilla. Son restos óseos del descubridor de América y también de su hijo Hernando y su hermano Diego. El catedrático de Medicina Legal, José Antonio Lorente, ha señalado que ahora los laboratorios cuentan con la suficiente tecnología para poder llegar a conclusiones definitivas. Con un tubo que nacer en algún sitio se acepta universalmente y mayoritariamente que es en Italia. No se duda por parte nuestra, pero sí que es cierto que se pueden arrojar.

O、eh, tener datos objetivos que puedan ser interpretados por los historiadores en un momento determinado para llegar a una conclusión o a otra o para cerrar una serie de teorías、eh, existentes. Hoy en día, con cantidades muy pequeñas de ADN, de aproximadamente 0 o 1 nanogramo, permiten llegar a conclusiones、eh, muy importantes y muy claras.

No solo sobre las relaciones filiales entre diferentes personas, sino también sobre otros datos que pueden tener relación con las características de esa persona. Cope Sevilla. Estar informado. ¿Sabías que más de la mitad de los celíacos en España están sin diagnosticar? En PanCeliac somos referentes en productos sin gluten y sin lactosa, siendo la opción favorita para miles de familias. Panadería, bollería, pizzas.

Descubre las nuevas referencias, como el pan de molde, nuestras harinas o la regañá con sabor a tomate y orégano. Para chuparse los dedos, en grandes superficies y en panceliac.com.

Experiencias Becerrita. Del 17 de mayo al 27 de junio, disfrute el atún rojo salvaje. Sienta el placer del mejor atún de las almadrabas de Barbate, Zahara, Conil y Talifa en tapas y platos elaborados. Restaurante Becerrita. Siempre por agradar. Siempre de frente. Calle r e c a r e d o 9. Comedores privados y servicio exclusivo de aparcamiento.

La naturaleza les ha dado a las arañas seis ojos para poder protegerse. Cinco a las abejas e incluso hay una medusa que tiene veinticuatro. Por eso, si nosotros solo tenemos dos ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es. Momento del deporte con Andrés Ocaña. Buenas tardes.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el protagonista de la jornada ha sido Claudio Bravo, el general del Betis, que ha estado con nosotros en Cope más Sevilla. Un Betis que busca la clasificación para Europa League en el partido del sábado a las 6 de la tarde frente al Celta de Vigo. No jugar este torneo para el general, para el comandante verde y blanco, sería un palo duro. Bueno, lo, lógicamente, yo, yo me pongo a, a mirar partidos que a lo mejor podíamos haber sumado.

Eh, a tres puntos en, en ocasiones que, que nos tocó empatar. Y un poco el comentario que hacemos con varios compañeros dentro del vestuario. Perfectamente podríamos estar mucho más arriba, tener muchos más, más puntos los que tenemos hoy, hoy en día. La exigencia de Claudio Bravo, que solo piensa en jugar la Europa League y no la Conference. Por cierto, que hay noticias en cuanto a internacionales. En el Sevilla han llamado a Jules k o u n d é con la selección nacional francesa para disputar la Eurocopa.

De este verano. La mala noticia es que Fekir se queda fuera después de.